este es el tercer año que lo organizamos aquí en el barrio del de chino rebautizado como, como Raval, pero nos seguiremos llamando el barrio del chino porque nos identificamos más con, con ese nombre eh, bueno en principio la muestra siempre fue itinerante por diferentes causas pues ha ido pensando que este puede tercer año podía seguir siendo aquí y así lo, lo hemos hecho Como con el programa que tenéis en las manos, veréis la, los actos que se han ido organizando durante la semana. Alguna cosa puede ser que se modifique siempre a último momento, porque, bueno, esto de los programas es un poco eh, difícil de acabar de cuadrar. Eh, hoy hablaremos en torno al, al tema de crisis, capitalismo, embargo, rescate, medidas de austeridad, reajuste. Desde la muestra no hemos querido entrar en una cuestión ni de victimismo ni de justificación. Un poco lo hablábamos con Miren y con, con Luis también, con Elena, con Luis, Luis por aquí y Luis por allá. Eh, el tema de, de la crisis es algo que un poco lo que veníamos hablando en la web es una constante en la historia del capital. El capital siempre está en crisis porque se, se basa de la plusvalía y del beneficio, con lo que nunca podríamos decir está contento. Para, para su beneficio y para sus objetivos. Siempre eh, en las luchas constantes de los explotados y las explotadas se ha tenido que pelear duro para poder conseguir, simplemente, como los años 20, en la construcción de este bonito metro de Barcelona, unas botas de agua, ya era una muestra de que el capital estaba en crisis. Nos remontaríamos a Victoria en el 76 y los obreros tuvieron que dejar muertos sobre el asfalto para también reivindicar sus derechos o sus libertades o sus necesidades. También estaba en crisis. En el año 84, en Euskalduna, un obrero muerto también era la muestra de que el capitalismo una vez estar en crisis. Y en la actualidad seguimos estando en crisis porque el capitalismo nunca tiene un freno, sea a nivel de la explotación de las personas, sea de la devastación de la tierra sea marginando todavía a los colectivos marginales que, que el sistema mismo genera. Entonces, no queremos entrar en una postura de victimismo, sino en una postura de entender. Eh, y Por eso hemos en la mesa traído diferentes personas para que se nos explique a veces una cantidad de números, de cifras, de palabras, que para la gran mayoría nos hacen a lo mínimo grandes y a la gran mayoría inexplicables o inentendibles, ¿no? No venimos a apostar por un, una, una nueva democracia posible, sino que más bien nos interesaría, a lo mejor no es el foro de hoy, pero sí el plantear de que dentro del capitalismo no hay una salida, tampoco dentro del Estado capital, que ese binomio constante, sino el que colectivamente se buscaran otras formas de subsistencia para generar algo paralelo a lo existente, sino… Pues, desgraciadamente la humanitat se verá siempre necesitada de vender su força de trabajo para, para poder subsistir. Bé, doncs, tornem al tema de la crisi. Eh, en primer lloc, agrair que hàgiu convidat a TAIFA en aquesta taula. I bé, el que venia jo a explicar era una mica doncs, el marc general de les crisis, però el Frank doncs, ja ha dit les idees força que jo volia transmetre. Tot i això doncs, bé, ens aturarem una mica a, a parlar una mica de la crisi des del punt de vista teòric. Aviam, eh, ha un, una manera, estem visquent aquesta crisi mitjançant els mitjans de comunicació d'una manera molt determinada. Per exemple, se'ns parla de la crisi com una cosa, una cosa que ens ha caigut aquí al mig, un meteorit o no sé, un, una mena de fenomen que surt del no-res, i aquesta crisi, cosificada, doncs està generant problemes, la crisi genera pobresa, a causa de la crisi ja ha augmentat el número de suïcidis, per la crisi i la gent per la feina, com si fos una cosa, una cosa que desencadena una sèrie de fenòmens. Doncs bé, no és veritat, la crisi no genera aturats i aturades, sinó que és la resposta d'uns empresaris a una sèrie de factors econòmics la que genera aquest atur. No? D'altra banda, també se'ns està posant en comú la crisi, com se'ns posa en comú el futbol quan hi ha un campionat de, de les... De, de la Roja, no? doncs tota, totes les persones hem de ser fans de, de la Roja, no sabem bé per què, i hem d'alegrar-nos de dels triomps i patir les derrotes. Doncs bé, aquesta crisi ens demana que la visquem en comú, que, que hem de fer esforços col·lectius per sortir totes plegades de la crisi. Se'ns diu que aquesta crisi és perquè estem pagant uns errors que hem comès, no sabem qui ha comès els errors, però bé, se suposa que tots tenim part de responsabilitat i també se'ns diu que és una crisi de confiança i que els mercats doncs, desconfien de, per exemple, l'estat espanyol i perquè per desconfien de mi, de qui estan desconfiant, de tots nosaltres. Bé, també per, eh, amb la crisi s'està explicant, explicant la crisi d'una manera que se'ns culpabilitza a les persones que menys responsables hem sigut. Se'ns diu que la classe obrera hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i que aquest ha sigut el gran error. Bé, tot, tots aquests factors són un còctel per tal de que se'ns expliqui la crisi de manera que no entenguem res i que estiguem intoxicades i que al final acabem assumint que nosaltres hem de pagar la crisi les persones que no l'hem no causat i les que bueno, ja estaven patint d'una manera més intensa les conseqüències negatives de, de, del capitalisme quan no estaven en crisi. No? També aquest còctel d'idees el que fa és no permetre'ns identificar els vertaders culpables i responsables. Val doncs una mica la, la nostra feina com a, com a economistes crítiques doncs és fer això, assenyalar les veritaderes causes de la crisi. La, la crisi és la crisi de la naturalesa capitalista, la crisi del sistema capitalista en, en la qual s'aturen en sec, no paulatinament, sinó es tallen en sec, els mecanismes que havien permès l'acumulació del capital durant una etapa concreta. La crisi no és perquè no hi ha diners, al contrari, quan hi ha crisis és quan la capacitat de producció és més gran que mai. De fet, la riquesa, per generar recursos, és molt més gran que el que nosaltres veiem materialitzat en empreses o materialitzat en, en el Producte Interior Brut. La riquesa doncs, és la força de treball present i futura, les persones que poden treballar, no només les que tenen una feina, sinó també les que no tenen una feina. La riquesa són els recursos naturals eh, explotats d'una manera ecològicament sostenible i la riquesa és els coneixements i tècniques que tenim i que podem arribar a assolir en el futur. Per tant, la riquesa sempre és col·lectiva i sempre bueno, pot anar creixent. No? La riquesa no justifica que hi hagi pobresa, el que justifica que hi hagi pobresa és un sistema social injust. Val, llavors, per què, amb, amb aquestes condicions de, de riquesa que no, no s'està utilitzant, per què hi ha una crisi? Aviam, eh, hem de trobar aquestes respostes en el propi funcionament de l'economia capitalista. Qualsevol societat, la, cap la capitalista i d'altres, ha de una resposta doncs, al fet de que les persones han de treballar per produir uns recursos i, eh, i amb aquests recursos satisfar les seves necessitats. Però aquests elements tenen lloc de diferent manera en diferents tipus de societat. Sota el capitalisme... A les respostes socials a les necessitats econòmiques es donen des de la propietat privada. Hi ha una classe que posa privadament els mitjans de producció i li dona el poder d'apropiar-se de la riquesa col·lectiva que es genera amb els mitjans de producció. Després, en el capitalisme, tota la satisfacció de necessitats i la producció d'allò que satisfà les necessitats es fa mitjançant la forma mercaderia. La producció es fa per vendre-la al mercat i les persones per consumir el que necessitem hem d'acudir a aquest mercat. Per això la classe treballadora, que no disposem dels mitjans de producció, el que hem de fer és vendre la nostra força de treball en un mercat laboral i amb un salari que rebem a canvi doncs, comprar tot allò que necessitem. L'organització de la producció té com a objectiu l'obtenció d'un excedent al capital el que vol és produir una plusvàlua, produir un excedent i, a més a més, que aquest excedent sigui apropiat pels propietaris dels mitjans de producció. Aquest excedent es genera en el fet que el que es remunera per la participació de la força de treball és tan sols una part del procés productiu. Únicament es remunera la força de treball pels salaris que necessitem per reproduir-nos com a classe treballadora, però més enllà hi ha un benefici que hem produït i que aquest benefici va aparar a la retribució dels mitjans de producció. Bé, doncs aquest benefici, a més a més, s'acumula. La idea no és que els capitalistes tinguin un benefici per consumir-lo amb cotxes de luxe o amb el seu propi benestar, sinó que el que han de fer els capitalistes és tornar a invertir els beneficis perquè entrin dintre del procés de producció i puguin continuar tenint beneficis. Llavors aquí se'ns planteja sota el capitalisme, una necessitat il·limitada d'anar circulant. El capital està sempre en moviment. Fa, com us deia, uns cicles. El cicle comença quan, quan s'inverteixen uns diners, amb aquests diners es compren la, la participació de la força de treball i es compren una sèrie de mercaderies que són necessàries per a la producció. I després d'aquesta producció es ven en el mercat i es transforma en diners un altre cop. però evidentment la quantitat que obté al final del cicle, la quantitat de diners que s'obté al final del cicle és superior a la quantitat inicial. Llavors el capital sempre en moviment, el que està fent és créixer. És una expansió natural i és bueno, la seva pròpia naturalesa. Els beneficis es tornen a invertir per produir més. La idea és que el capitalisme tendeix d'aquesta manera a emprar, a utilitzar el màxim de recursos productius, molt per sobre doncs, de les necessitats de la societat. Com que el que conta és obtenir beneficis, doncs, quan més es posen en marxa els, els, els recursos productius, més beneficis es poden generar. Eh, llavors, el, el problema és que arriba un moment en què la capacitat de producció és tan gran que supera les necessitats de la població. Doncs, home, sí que és veritat que el creixement de la població i de les seves necessitats és continu, la població, excepte en alguns països determinats, no va en retrocés, sinó que sempre està creixent, les necessitats també però el creixement de la capacitat de producció és desorbitat. Llavors hi ha una manca d'oportunitats rendibles per al capital, per continuar invertint i continuar produint. Les crisis es donen precisament per un excés de producció, per un excés de capacitat de produir coses. En, en segon lloc, hi ha un comportament intrínsec al capitalisme que encara reforça més aquest excés de capacitat. I és que els capitalistes han de ser competitius, han de competir entre ells. Això vol dir que un capitalista s'ha d'esforçar per poder produir major quantitat de mercaderies al menor cost possible. El, el cost el podríem... doncs eh el podríem mesurar amb les jornades laborals. veiem doncs una jornada laboral, el, el capitalista ha de trobar la manera de produir més mercaderies. Si no ho fa, si no competeix, hi haurà una altra empresa capitalista que aplicarà una tecnologia o uns avenços tecnològics que aconseguirà ser més productiva doncs, eh, i, i llavors el, a, aconseguirà vendre les seves mercaderies a un preu inferior. El, capital, el capitalista que no competeix es quedarà enraderit perquè ningú pagarà un preu més alt per la seva mercaderia. Per això els capitalistes eh, o són líders, les empreses capitalistes o són líders te en tecnologia dintre del seu sector o bé han de seguir a les empreses líders de molt a prop. Si es queden enrere, el capital es destrueix. No? clar, Si cada cop amb menys jornades laborals o amb menys inversió es pot produir una quantitat de mercaderies més gran, doncs estem exagerant molt més aquests problemes d'accés de capacitat productiva que us comentava. Una manera de veure-ho és el sector de l'automòbil, que és un sector clàssic eh, associat al desenvolupament industrial del capitalisme. La capacitat de producció d'automòbils ha crescut enormement. Primer, perquè hi ha moltes més plantes de producció d'automòbils i molt més recursos de metall destinats a la producció d'automòbils. Després, perquè amb el mateix número de treballadores i treballadors es produeixen molts més cotxes. La capacitat de producció d'automòbils ha crescut enormement des de que es va inventar el cotxe. I sí que és veritat que ha augmentat el consum d'automòbils perquè al principi els automòbils només els compraven les persones riques. Després, les classes treballadores van poder accedir a comprar cotxes. Primer es comprava un cotxe per família, després s'han comprat dos cotxes per família. Els joves, els 18 anys, doncs ja tenen el cotxe i a més se'l canvien... Molt, molt recorrentment doncs perquè bueno, fan cotxes millors, fan publicitat i la gent es canvia el cotxe. Però tot i això, és impossible que el consum d'automòbils acabi, eh, acabi enxampant el creixement de la capacitat de producció d'automòbils. Perquè és que ja no els podem fer servir més. Els carrers estan el tràfic està col·lapsat d'automòbils, els carrers estan plens i ja no, ja no tenim on aparcar-los, i evidentment no som capaços doncs, de consumir prous automòbils com per tenir-los aturats i fer col·lecció de cotxes. No? I aquí vaig doncs, amb un altre element, que és l'antagonisme que hi ha entre els beneficis i els salaris. Els beneficis es produeixen doncs, a costa dels salaris, i dintre del capitalisme... La classe treballadora mai tindrà uns salaris molt més enllà, molt més superiors que les necessitats de reproducció. És a dir, la classe obrera mai tindrà un creixement salarial tan gran com per poder comprar cotxes que no necessita. No? Bals, doncs, el que veiem és que el capitalisme intrínsecament té una sèrie de límits, uns límits que són infranquejables i que s'acaba topant amb ells. El que passa és que el capitalisme és prou versàtil com per trobar solucions que temporalment el permetin superar els límits i proseguir amb l'acumulació del capital. I dic temporalment perquè aquests límits s'aplacen doncs en el futur i arriba un moment en què el capital doncs es troba amb les seves pròpies limitacions. Algunes de les solucions que ha trobat el capitalisme al llarg del temps per superar els límits la crisi mateixa. La crisi doncs és una destrucció de la capacitat productiva amb la qual el capital pot tornar a créixer a partir d'un nivell molt més inferior de producció que estigui més equilibrat amb les necessitats, no? les necessitats del consum. D'altra banda, el capitalisme té capacitat de, bueno, mitjançant una, una sèrie d'elements, explotar més a la força laboral, és a dir, o allargant la jornada laboral o baixant els salaris, la relació entre beneficis i salaris acaba sent molt més favorable en els beneficis. I d'altra banda, el capitalisme troba nous àmbits per les mercaderies, amplia el, el, el terreny de les mercaderies. Per exemple, pot conquerir nous mercats, també pot crear noves necessitats mitjançant la publicitat troba nous terrenys per l'acumulació capitalista amb la privatització de béns i serveis que, que no eren mercaderia, que eren drets socials i també amb la mercantilització d'aspectes, de necessitats que no, no estaven cobertes en l'àmbit mercantil sinó que estaven cobertes d'altres doncs, maneres. S'ha mercantilitzat doncs, bueno, tots els aspectes gairebé de les nostres vides com que la crisi és inherent i estructural al capitalisme aquestes solucions s'esgoten a mesura que el capitalisme s'ha anat desenvolupant les solucions que ha trobat fan que s'esgotin doncs, noves vies per poder superar els límits, també fan que les masses de capital que busquen una inversió rendible siguin més grans, clar la capacitat de producció i d'obtenció de plusvàlues és avui en dia eh incomparable amb cap altre moment doncs, de, de, la, de la història de les nostres societats. Hi ha una quantitat de diners que les empreses es guarden i que no poden invertir rendiblement que és bueno, no té precedents en tota la història. La, crisi, la, la superació d'aquesta crisi ha de donar una inversió rendible a una quantitat de capitals que estan latents enormes, descomunals, amb la qual cosa bueno, és un, una dificultat molt més gran de les dificultats que s'ha trobat anteriorment. No? Després, la competència avui en dia entre els capitals és més ferotge que mai. D'una banda, perquè han aconsegueixen desenvolupar una m, capacitat de producció descomunal, fet, fet que encara doncs, eh, dificulta més la producció el problema de la, de la sobreproducció i també aquesta competència ha fet que les classes treballadores estiguem més empobrides. S'han incorporat en el capitalisme eh, noves treballadores doncs, amb, amb unes condicions molt més precàries i també s'han precaritzat les condicions de treball doncs, de, de, dels, de les economies tradicionals capitalistes. No? Llavors, aquesta, aquest empobriment doncs, dificulta la, el creixement capitalista per la via d'una manca de consum. El que trobem doncs, és que, a mesura que el capitalisme es desenvolupa i troba solucions, les possibilitats de crisi s'amplien i les crisis es devenen cada cop més devastadores. Per això la crisi actual doncs, és una crisi molt profunda una crisi estructural molt greu i no hi ha bueno, moltes vies o solucions viables a la vista per superar-la. No? Anem a veure quins elements concrets han generat la crisi actual. Nem Aterrem una mica doncs, en, en la realitat que, més, que, que hem viscut més recentment. Evidentment, per entendre aquesta crisi, hem de conèixer el context més ampli del desenvolupament de la societat global en un llarg període. No podem deixar de pensar que aquesta crisi es dona de, dintre d'un doncs, llarg període de desenvolupament capitalista on s'han atrevessat moltíssimes crisis. Tenim una crisi que afecta a nivell mundial però també uns trets característics que es, eh, afecten especialment algunes economies i entre, entre aquestes està la nostra. Hi ha diferents elements que es van sobreposant, alguns se'ls ha donat més rellevància, altres no s'ha explicat tant, però tots aquests elements es superposen i es van encadenant. Un dels elements és el tema de les finances. Hem viscut doncs, en una època en què el crèdit era, eh, havia crescut a un ritme desorbitat. El crèdit té una funció que és connectar els estalvis d'una societat amb la inversió i amb el consum però quan el crèdit creix moltíssim, el que fa és exercir un impuls a l'activitat econòmica que l'acaba conduint cap a la crisi. D'una banda, en un primer lloc, com que impulsa l'activitat econòmica, permet que el capitalisme superi alguns dels seus límits, però d'altra banda, acaba amplificant els problemes. Incrementa, doncs, el nivell de sobreproducció, perquè ha incrementat molt la capacitat de consum però també la capacitat d'inversió, però no real sinó a crèdit. No? El, el crèdit desorbitat genera bombolles que es van autoalimentant i el sector de la construcció és una d'aquestes bombolles. El crèdit fomenta doncs, que hi hagi un creixement desorbitat d'uns dels sectors i aquest sector es va autoalimentant, doncs perquè quan més creixen els preus dels pisos, eh, més inversió hi ha i quanta més inversió, més pisos es produeixen, etc etc. I també el que fa el crèdit en el tema de les bombolles és que l'economia productiva hagi doperar a un ritme del curt termini. Les inversions productives són molt volàtils, han de donar un creixement, un benefici immediat. Bé, doncs, el desenvolupament de les estructures productives dintre del capitalisme requereixen un horitzó més llarg que el curt termini. Aviam, el, el crèdit també exerceix una pressió sobre l'economia real perquè, clar, l'economia real ha de donar suficients beneficis per continuar l'acumulació capitalista però, a més a més, ha de sostenir tot el sistema financer. L'economia real ha de generar recursos per retornar el crèdit, pertor bueno, per pagar els interessos que es cobra el crèdit i, a més a més, ha de, donar, ha de tenir prou, doncs, per continuar donant beneficis. Per això, la, el paper de les finances, el que ha fet és incrementar molt més eh, la vulnerabilitat de l'economia. El crdit ha crescut, ara no, no, no explicaré com, com funciona, però ha crescut bàsicament per un comportament especulatiu. S'ha desenvolupat moltíssim el capital financer que això és l'economia de de, del casino. pensar, doncs que el propi capital financer pot generar beneficis, com, simplement comprant i venent títols financers en els mercats, amb no? els mercats financers. Hi ha hagut una revalorització especulativa i fictícia dels actius i el capital financer. I tot això ha exercit una pressió sobre l'economia real. El segon element de la gènesi de la crisi actual ha sigut la bombolla immobiliària. El capital financer com us deia, també acaba aterrant a l'economia real i bé, en el cas de la bombolla immobiliària, la construcció immobiliària ha donat resposta a un problema que s'havia trobat al capital financer quan van explotar les, les, la bombolla financera de les empreses lesempreses.com. No? La borsa doncs no dona prou beneficis pel capital financer i una part d'aquest s'instal·la en la bombolla immobiliària. Tota la inversió productiva finançada amb aquesta hipertrofia financera s'ha orientat en el sector de la construcció, en el sector del totxo i s'han oblidat altres sectors, altres segments de l'economia. El capital doncs es troba atrapat en un sector que el seu creixement ha sigut bàsicament especulatiu i fictici. I el tercer element de la gènisi de la crisi actual és el retrocés salarial. Aquest se'ns comenta ben poc, però la veritat és que el, la manca de consum és el, el fonament subterrani doncs, de, la, de la crisi actual. I la manca de consum es deu a que els salaris han retrocedit eh, respecte a doncs, èpoques anteriors. Durant un temps, el consum s'ha mantingut el, més o menys estable gràcies, entre cometes, al crèdit, perquè el crèdit ha finançat un consum que no era possible doncs, amb els nivells salarials cada cop més reduïts. El neoliberalisme ha suposat en el món laboral un atac al moviment obrer i als drets laborals. Els beneficis de les empreses reals provenen doncs, dels retrocessos salarials. Diuen que nosaltres hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, però la realitat és que bé, el capital ha crescut a un nivell desorbitat la capacitat de producció ha crescut molt per sobre de les nostres possibilitats i, a més a més, les nostres possibilitats s'han vist cada cop més reduïdes per aquest, aquesta pauta que us deia de retrocés salarial. Va, la conclusió és que la crisi era, és una cosa subjacent, eh, la crisi era inevitable, i ha hagut uns factors que han donat solucions a aquests problemes, però aquestes Solucions han acabat doncs, generant uns problemes molt més profunds i unes dificultats més grans pel propi capital per superar eh, la crisi. Encavat mm, això, eh, faltaria veure quin és el paper que té la crisi actualment i això us ho explicaran els companys perquè si la, la crisi no és el final del capitalisme sinó la, que la crisi el que permet és que el capital engegui tota una sèrie d'estratègies que permetran recomposar doncs, les forces productives, recomposar la relació de poder entre les classes per doncs, tornar a engegar un nou cicle d'acumulació. Ara, Lluís Dicea, per aquesta intervenció. Elena, ¿vas esto aquí? Sí, sí ¿no? Sí. He chocado. ¿eh? No en el el cronamento. Tenemos que encender esto, ¿no? Pero no tiene suya. ¿Cómo es? un pendrive? Sí, sí, que no... sí, sí. entonces si pongas el laptop, quitarme, quitarme. Hay otro laptop dada Miren, Ya, ya, ya, ya, Estoy... estamos buscando la... ¿no? Ah, la quita está marcando... Ya, ya. me acabo de pillar esto. ¿Queréis seguir esta fe? Gracias. ¿Quién ¿Sí? es ¿Sí? conveniente ¿Sí? a la mesa? Avísame cuando falten cinco minutos. <risa> Elena te hará un codazo, por sí. favor. <risa> Molt bé, la meva intervenció va, jo crec que és complementària quan ens van convidar que també, bueno, estem... Digues, ah, que m'aparti més <laughs> vale. uh, Abans de res, molt agraïts als companys de, de la mostra de llibre anarquista per convidar-nos i bé, la meva intervenció, quan es van convidar, vaig pensar bueno, en fer també alguna mica conceptual, introduint alguna qüestió d'actualitat i tractar un tema que dins d'anarquisme és interessant, especialment com és el tema de l'Estat i sobretot el paper en l'economia. Llavors vaig pensar que bueno, també per la composició de la taula podia ser una mica complementari i per introduir també elements de debat. No? Llavors bàsicament el perquè vaig escollir aquest tema doncs, que és un tema que més o menys ferem treballant mica en mica. Um, és com he comentat no? perquè la perspectiva dim des de l'anarquisme, l'estat és una institució i, i un instrument diem que ens interessa especialment i i tenim diguem, molt d'èmfasi en, en voler-ho enfrontar, en voler enfrontar-nos amb les institucions de poder en general i de l'estat en particular, i d'alguna forma és interessant que puguem debatre amb, amb corrents diguem que poden ser interessants analíticament eh, quin és el paper de l'estat en l'economia i quin és el paper de l'estat en la política social, no? el que s'anomena els estats de benestar. Eh, jo crec que és un debat interessant, llavors... Parlarem de l'Estat i, evidentment, parlarem de la distribució de la renda social, perquè quan estem parlant d'Estats de benestar, estem parlant de què passa amb les cotitzacions que els treballadors paguen o què passa amb els impostos que els treballadors paguen i que després es dediquen o a pensions o es dediquen a sanitat i educació. Llavors, una mica... va per aquí. Aigua... La... Bé, quan parlem d'estat i capitalisme, eh, bueno, la idea de l'anarquisme fonamental és que l'estat és una estructura o unes estructures de poder de les classes dominants per sostenir les relacions de classe i alhora l'explotació econòmica i social. El, la senzilla existència de, de, de l'estat, d'una estructura de poder que subordini a la població, a la classe treballadora, és un, un element diguem, d'explotació per si mateix. En aquest sentit, no cal que, diguem, extengui massa des de l'anarquisme, quin paper creiem que tenen els partits polítics, eh, que tenen una relació estreta amb els empresaris, que d'alguna forma també s'articulen portes giratòries no?, entre partits polítics i, i empreses i el sol fet de detentar el poder genera corrupció, un exemple fàcil tot i que sembli una crítica fàcil el que diré ara és Andalusia en el moment en què guanya el PSOE i salia Esquerra reunida, doncs Esquerra Unida en la meva opinió té un paper de voler agafar poder i de sostenir una estructura una estructura política andalusia que és molt corrupta i que en podríem parlar, no? Llavors, en aquest sentit, eh, recuperant una mica alguna lectura, Abad de Santillan, que és un anarquista que coneixeu segurament, té un llibre editat l'any 34 a Buenos Aires que es diu Les càrregues tributàries, no? que parla una mica del de, eh, paper de les finances de l'Estat. I té un parell d'intervencions que una d'elles, literalment, que diu que solo el productor es contribuyente. No? Què vol dir això? Eh, que d'alguna forma una mica connectant amb el que deia la companya, eh, del treball assalariat surt una mica tot. No? Es, es creen mitjans de producció també del treball assalariat i també es generen impostos i es generen eh, aguditzacions. No? Després podem tenir el debat de si l'empresari crea llocs de treball o, o crea riquesa. Jo crec que no. Diguem, eh, sense empresaris pots viure perquè els treballadors poden cooperativitzar i autogestionar però els capitalistes no, no poden viure sense treballadors. No? Llavors, eh, jo crec que aquí eh, es resol la qüestió. I també teniu una altra reflexió interessant a Bat de Santillan. No? El fet de que l'Estat generava despeses improductives eh, com el militarisme, eh, l'estructura policial i, i la burocràcia. No? Eh, en les diferents estructures diguem, financeres que estudiava Bat de Santillan en aquest llibret, doncs, plantejava que un 80% era eh, diguem, despeses improductives d'aquest tipus. Reprenent, diguem, o continuant, eh, una mica amb el que estàvem dient, en l'actualitat jo crec que és interessant reprendre, agafar una mica certs autors que des de l'òptica neomarxista, tracten de l'estat i de l'economia i que ens plantegen eh, com l'estat, el paper de l'estat, té un paper d'acumulació de capital, de facilitar l'acumulació, de reproducció social i de legitimació. Jo, en cap cas, oblido diguem, el, el que he dit abans, però sí que a l'hora d'entendre eh, l'estat com ha evolucionat, perquè és una qüestió fonamental entendre que l'estat no és sempre el mateix i, i amb, amb la crisi diguem, està guanyant el paper de l'estat neoliberal doncs, entendre una mica les diferències. No? Bàsicament, i molt ràpidament, l'estat que hi ha doncs, eh, els països occidentals eh, i centrals diguem, de l'economia es constituïa diguem, com a element clau fonamental de l'estructura social de creixement, d'acumulació de les economies capitalistes i es sustentava en un, en un mode de producció eh, fordista de producció i consum de masses, no? que permetia també un gran pacte social entre organitzacions sindicals i patronals que, d'alguna manera, deixaven de banda el debat de lluitar pels mitjans de producció i entraven en el debat per la redistribució de la renda, per la redistribució entre salaris i beneficis o, com parlarem més àmpliament, per la redistribució via política social, en pensions i de demés. Llavors, d'alguna forma, l'estat keynesià també establia una espècie de corsé, diguem, subordinava les finances a l'activitat productiva i això es comença a desintegrar als anys 70-80. Si bé s'ha de parlar també de... que m'he oblidat de posar-ho, però s'ha de parlar de varietats del capitalisme, almenys a... a nivell del món i a nivell europeu, no? Hi ha... Una varietat més liberal, que s'acosta més a la varietat d'estat de, neoliberal, una varietat mediterrània, que també ara amb la crisi s'està obligant diguem, polítiques que podien ser més eh, referides a un estat neoliberal i un capitalisme més continental com Alemanya o un capitalisme més socialdemòcrata que s'acostaria més a la perspectiva encara keynesiana, tot i que reformada. Llavors... Un últim apunt respecte al tema del keynesianisme, que és la política social estava pensada com una eina de protecció social, com una eina de legitimació eh, i també, fins a cert punt, com una eina de reproducció social. No? Eren polítiques protectores, universals i amb idea de ciutadania. Què passa, diguem, quan canvia el paradigma de política econòmica i, mica en mica, canvia el paradigma en política social, també, com és l'actualitat. No? L'actualitat s'estan retallant les pensions, s'està retallant la sanitat, l'educació, etc. No? Hi ha un canvi a la base econòmica i productiva, el que s'anomena el postfordisme, es trenca el pacte social, el capital ja no li interessa, no li és necessari, Uh, el sindicalisme de masses per poder regular el, el sistema econòmic i social o es va trencant diguem, no és un trencament ràpid i imminent però es va trencant i el corset que a les finances se li dona la volta i es converteix en un corset neoliberal al treball. M'explico la Unió Europea uh, el tractat de Maastricht i les limitacions al dèficit públic, al deute públic, a la inflació, totes aquestes limitacions per reduir el paper de l'Estat, el pes diguem, de la intervenció de l'Estat, suposen que com a repercussió diguem, la via d'ajust i la via de, de resoldre els problemes de l'economia és atacant el mercat de treball, la flexibilització laboral, etcètera. No? i mica en mica en política social també hi ha un canvi de polítiques protectores com he dit, a polítiques activadores us sonarà doncs, el discurs de que els treballadors eh, diguem s'han de formar per poder ser un lloc de treball i demés aquest canvi s'ha produït eh, gradualment i d'alguna forma també va associat a aquest model d'estat neoliberal dit això ui Ai, va Dit això, des d'una de la perspectiva almenys, quan parlem de què està passant també hem de tenir en compte quins límits del keynesianisme, els que va tenir els anys 70 i 80, i quins podria tenir ara en el moment de plantejar diguem, una intervenció de l'Estat en, en incrementar l'activitat econòmica. No? Clar, des, des de la meva perspectiva, evidentment, les polítiques keynesianes suposen no entrar a debatre, com després comento en una altra diapositiva, la qüestió de la propietat dels mitjans de producció i la perpetuació de la societat de classes i l'ex com, segons la meva perspectiva, s'està produint per mitjà de les empreses i el propi estat, no? com a eina. Eh... Um produeix també, el caminesianisme té uns límits d'insostenibilitat econòmica pels dèficits públics per finançar diguem, la classe rentista. Eh, veurem també més endavant com d'alguna forma s'està utilitzant el dèficit públic i el deute públic per traslladar rentes del treball a rentes del capital. No? És una, una altra via diguem, que utilitza el capital per hem expropiar alguna forma de ser treballadora. Hi ha una insostenibilitat ecològica, també, no m'extendré amb això, i evidentment no és factible mantenir taxes de creixement i consum creixents dintre de, de la ciutat actual. I hi ha una insostenibilitat social des de la perspectiva mundial de que un capitalisme keynesià, per exemple a Suècia, té uns impactes lògicament a països perifèrics, etcètera. No? Llavors, dit això, jo crec que un dels debats interessants que podríem tenir també a la taula és debatre entre eh, què volem, no? i els anarquistes jo crec que ens escrivim probablement a, a la segona pregunta, no? entre keynesianisme i neoliberalisme, o entre capitalisme i transformació, transició, no? potser a, a l'autogestió. I Jo contrapos una mica perspectiva progressista versus, versus perspectiva progressiva. Hi ha també un debat dintre l'anarquisme i no, no viu sobre la possibilitat de l'etapisme i de que sigui factible diguem, canviar la societat per la via progressiva. No? Però bueno, això és qüestió d'opinions i en podem parlar. Llavors, quan parlem d'estat capitalista i de distribució... Més enllà de parlar només de salari, el que veiem, i de, i de què fa l'Estat normalment, no? l'Estat recull impostos i distribueix. Bé, segons la meva perspectiva, l'Estat té un paper molt actiu en la distribució abans d'entrar de a discutir la qüestió dels impostos i les cotitzacions. És dir, abans inclús de que entris per la porta a treballar en una empresa. Amb, amb diverses qüestions Com eh, amb diverses qüestions abans de discutir sobre impostos i cotitzacions socials hem de parlar del que és la pugna distributiva a les empreses, és a dir, de, de la lluita per salaris i per condicions laborals no? això què vol dir? que l'estat regula jurídicament i jurisprudencialment també de l'aparell judicial per d'alguna forma afavorir aquesta acumulació que hem comentat abans no? I, i parlo no només de dret laboral, que també ho comentaré ara ràpidament, sinó també evidentment de dret constitucional no? quan estem parlant de que la Constitució defensa la propietat privada i defensa el mercat capitalista doncs, evidentment ja t'està marcant una línia sobre això, però també estem parlant de eh, dret mercantil és a dir, de la capacitat de poder de direcció de les empreses a dintre, dintre dels llocs de treball i de formes empresarials com el capitalisme s'ha anat reorganitzant és a dir, grups d'empreses que tenen capacitat de transferir beneficis d'una empresa a l'altra o empreses de capital risc, que també hi ha una regulació al respecte que van comprant empreses per exemple Panda, Security una empresa d'antivirus Uh, qui controla aquesta empresa és una empresa de capital risc és dir, la financialització que, que s'ha comentat abans uh, es, mm, que es materialitza també amb el fet de tenir el control físic de les empreses i plantejar l'activitat d'aquelles empreses per revaloritzar les seves accions i no per la pròpia activitat productiva no? diguem, aquesta lògica d'alguna forma també està regulada i emparada i promoguda també per l'Estat. No? Podria explicar també una anècdota al respecte, però m'enrotllo una mica. Bàsicament, eh, hi ha una legislació comptable i fiscal. Evidentment, la informació és un poder. La informació la genera l'empresa. El frau fiscal parteix ja de com s'elabora la comptabilitat i com, i com es trasllada diguem, a la fiscalitat a Hisenda, no? i quina capacitat tenen les organitzacions de treballadors per fer front a això. No? I, evidentment, hi ha una perspectiva laboral-sindical, la limitació del dret a vaga, per exemple. O sigui, si no hi hagués limitació del dret a vaga, probablement eh, les relacions de poder serien molt més, molt més favorables als treballadors, i una perspectiva penal. No? Llavors hi ha tot un entramat penal i repressiu. No? La, les presons i, i els aparells repressius, varis. Llavors, hi ha tot un entramat jurídic que d'alguna forma l'Estat ja condiciona la distribució i es posiciona de classe prèviament. No? Hi ha una altra qüestió que crec que és molt important, que és el control de les estadístiques, el control de quan és la inflació. No? Quan hi va el canvi de, de la passeta a l'euro, hi va haver un increment real de preus, però en canvi, hi va haver un canvi també la manera de calcular la inflació. I això va suposar un impacte també eh, en els salaris, no? en la mesura que els salaris no s'actualitzaven en, un, en una inflació real. Un altre exemple és el tema de la bombolla immobiliària. No? El, el fet de que eh, la vivenda tingui un, un pes molt petit dintre de la composició de com es calcula la inflació significava que no repercutia aquests increments de preus de vivenda. Bé, que les famílies dedicaven molts diners, gran percentatge de la seva renda, no repercutia amb els increments de salaris. No? Llavors, totes aquestes qüestions són importants. L'Estat, prèviament, marca el salari mínim i també es genera salaris de referència com, com, a, com a empresari. No? L'Estat també és empresari. I, per tant, genera referències per a la negociació col·lectiva i i per la distribució de la renda i llavors també com estructura la, eh, els impostos no? qui paga impostos i com no? bàsicament els treballadors i, i per PIA, IRP fer IVA, etc. i evidentment hi ha tot el freu fiscal que, que no es combata. amb ell llavors després d'acuditzacions i impostos la pugna distributiva que abans comentava que tal empresa es trasllada a l'estat no? d'alguna forma i és amb el que han intervingut els sindicats majoritaris d'alguna forma en els últims anys llavors l'estat redistribueix en funció d'interessos de classe polítiques de, implementa polítiques de rendes eh, per controlar salaris amb l'excusa de que s'ha de controlar la inflació o per, eh, amb l'excusa de que hi ha d'incrementar la, la competitivitat no? retorna o no l'Estat via despesa social el que d'alguna forma s'ha entregat ja prèviament des del punt de la pugna distributiva al mercat de treball. Un nivell de salaris donat cotitza també un, un nivell de, de pensions i un nivell deatur. No? Hi ha una qüestió important que després ràpidament tractarem que és que finança la deute, el deute públic amb és a dir, es finança per mitjà emetre de, de, de, de deute públic i paga interessos a la classe rentista Llavors, evidentment això també afecta la distribució i lògicament regula el consum i la inversió doncs en polítiques fiscals, i industrials doncs, de crear llocs de treball o no i té certa capacitat de regular el nivell d'atur i per tant de regular un instrument de reforçament o dabilitació de la classe treballadora com és als nivells de tur, no? Llavors dit això, bueno, molt ràpid, l'esquema, més ampli, eh, seria aquest, no? Que el mercat de treball genera salaris directes per consum i estalvi. Això es trasllada, diguem, a l'Estat via IRPF, IVA i i cotitzacions i l'Estat retorna, no? retorna una part del que, que s'ha pagat. Llavors, jo crec que podem estar més o menys d'acord, amb l'esquema també es pot discutir, no? però sí que hem de tenir en compte una mica aquests elements quan vulguem parlar del paper de l'Estat en, en la societat capitalista i en l'economia actual. Què ha passat en els últims anys a nivell europeu UE15, Japó i Estats Units respecte a la part salarial del PIB? Doncs el, els salaris han caigut per l'aplicació de polítiques neoliberals de manera que ha aconseguit el capital reprendre retornar a la seva senda de creixement o la seva senda d'acumulació per la via d'aplicació d'aquestes polítiques. Això ha afectat directament al percentatge de salaris. El mateix ha passat a l'estat espanyol i, igualment que altres països europeus i, i mundials, a l'estat espanyol als anys 80, i reprenent una mica el que he comentat abans, aquesta distribució, diguem que ha anat en el salari, d'alguna manera s'ha vist compensada per anys 80 i 90, per un increment de la despesa social. És a dir, d'alguna forma, el salari directe, el salari real, el que serveix per comprar béns i serveis dels assalariats, s'ha vist compensat per un increment d'aquesta part salarial que ha anat dedicat a pensions, que ha anat dedicat a, a sanitat i educació, no? el que s'anomena despesa social. Però, més enllà de la perspectiva de la despesa de l'Estat, també des de la perspectiva de la distribució funcional corregida d'alguna forma, també s'observa aquesta, aquesta qüestió. No? I això ens dona un element també interessant d'entendre que és que l'estat pròpiament keynesià redistribueix entre la classe treballadora. Diguem, els treballs que hi ha quan s'ha estudiat diguem, aquesta qüestió a qui t'ha un parell d'economistes... Um, el que es pot comprovar és que la part del capital no es tocam, i però en canvi, l'increment de, de pensions, o l'increment de sanitat i educació eh, es compensam amb, amb part salarial. No? El que es perd d'una banda es guanya de l'altra. Això diguem en termes molt generals. No? hauríem d'anar llavors a analitzar cada part. I amb l'estat neoliberal, perdoneu, abans d'entrar en això. Eh? i amb l'estat neoliberal el que passa d'alguna forma joder amb l'estat neoliberal el que passa d'alguna forma és que no només s'està atacant el salari directe real, diguem les reformes laborals són una fórmula per debilitar els treballadors i també per reduir els seus salaris, no? dificultant la negociació col·lectiva o incrementant els contractes temporals que no generen antigüedat o o que senzillament generen una situació de debilitat per poder-se enfrontar sindicalment a les empreses no? el que passa amb l'estat neoliberal és que no només s'ataca aquest salari com dic, sinó també per la via del que s'anomena les retallades eh, s'està atacant els altres salaris des d'aquesta òptica no? llavors amb tot el dit una mica, el que podem intuir, i és un tema diguem, interessant de treballar jo crec, i i que nosaltres estem en això, però el que podem intuir és que realment l'actuació la, del neoliberalisme i de l'estat neoliberal va una mica implosionar, impactar també amb, amb, amb aquests altres salaris. Llavors, com he comentat abans, si agafem les pensions, com a exemple del que he comentat abans, la, la reforma de pensions suposava entre un 15 i un 20% de de reducció de la pensió a, a cobrir no? a, a cobrar per, per part de, dels jubilats això evidentment suposa que s'estan retejant unes codificacions que s'han fet prèviament per no parlar també del que defensen alguns autors de que d'alguna forma el sistema de pensions dir, vull dir la, la Niren amb això ens pot explicar molt, molt millor eh, la constitució del sistema de pensions es va finançar les cotitzacions, diguem, els anys 60 i 70 van anar a finançar, per, a l'INI i diguem, no es van dedicar, a, evidentment, a, a, a pensions, no? aquestes cotitzacions. Eh, no es van dedicar a quin era el, el, seu, el seu fi més immediat i lògic. No? I en canvi, quan s'està parlant de retallada de retallar les pensions, donc evidentment, Uh, no es té en compte diguem, aquests ingressos que hi ha hagut i d'alguna forma s'han dedicat a altres coses. Des de la perspectiva del deute públic, que està molt en boga ara, doncs és una qüestió que s'ha produït ja als anys 80, així ho planteja Jordi Roca i González Calvet, com el deute públic serveix com a eina de redistribució i també altres economistes més recents, no? Uh, diguem en el gràfic està més centrat en, en la qüestió de la reducció d'impostos i diguem, quines implicacions té i també amb, amb, el, amb la reforma de pensions. No? Està fet diguem, en el context de la reforma de pensions. Però allà on posa polítiques fiscals regressives i disminució d'impostos a empreses i rendes altes podríem posar també posar uh, que El encolomen a l'Estat el, el deute de la banca no? i per tant, incrementa el dèficit públic. clar això d'alguna forma s'ha de finançar. I com es finança doncs incrementant deute públic i retallant despesa. Per què en el cas de les pensions, enguna doncs, forma, perquè no diguem un dèficit en la Caixa de la seguretat social, no hi hagués la tentació de finançar-ho amb impostos generals? No? I una mica el cercle d'alguna forma que l'estat capitalista neoliberal articula per traslladar rentes salarials, impostos pagats per salaris a les rentes del capital, doncs és precisament per aquesta via. El deute públic remunera eh, els estalviadors o diguem, els fons d'inversió a la Gran Banca i la tendència és a, precisament cada cop finançar diguem, servir d'instrument d'explotació i d'extracció de, de part salarial als treballadors per traslladar-ho al capital. Llavors, molt ràpidament una mica les conclusions és que bueno, l'estat actual, l'estat que hi ha, ja, redistribuir entre la casa treballadora però d'alguna forma també explotava o permetia l'explotació de la classe treballadora, amb despesa improductiva, militar i tal. L'explotació de la classe de l'Estat neoliberal es caracteritza també pel seu paper amb, amb les finances i pel seu paper amb la política social amb les retallades. i bàsicament, la política social no només és una una eina diguem de, de retallades sinó també pel seu canvi d'orientació eh, sobre com ha d'intervenir el treballador, el ciutadà respecte a com rebre per exemple subsidis d'atur o rentes mínimes d'inserció, suposa que s'inclou una, una lògica productivista dintre d'aquesta política social no? llavors, dit això poc més Gracias. <laughs> bueno, pues ahora me toca a mí. Buenas tardes a todas y a todos. Y también agradeceros la oportunidad de poder charlar un rato con vosotras y poder discutir un poco de estos temas que ahora están tan de moda. Yo me voy a dedicar fundamentalmente esta tarde a hablar de los temas de política económica absolutamente actuales, de los de las dos últimas semanas porque creo que Elena ha explicado un poco el contexto de la crisis y Luis ha explicado el papel del Estado. Entonces, dentro de ese papel del Estado, yo voy a ir muy a lo concreto, porque creo que es lo que nos está interesando a todos a después de haber encuadrado bien el tema. Pero antes de seguir, yo quisiera hacer una pequeña advertencia. A mí me toca siempre hablar de política económica, y bueno, ya me va bien, es mi oficio. Pero lo que no, no quisiera en absoluto es que, porque me toca hablar del papel del Estado en la economía y en la sociedad, pensemos que el Estado es el agente principal. El, agente, el Estado es un agente subordinado y es un agente secundario. Y el agente principal está en otro sitio, ¿eh? que es en el gran capital. Entonces, al tener que hablar mucho del Estado, parece que le das el, la importancia al Estado, y no quisiera que os fuerais con esa idea. El Estado es importante, no lo voy a discutir, es muy importante, pero es fruto de otras fuerzas mucho más poderosas que les controlan y les dominan. Y, en el fondo, no nos podemos olvidar que el Estado es, de todas formas, una fuerza subordinada y una fuerza barata para que el capital utiliza para controlar a las poblaciones y para controlar, sobre todo, a las clases populares. Yo hablaré varias veces de clases populares, para mí clases populares son todas aquellas que nos ganamos la vida con el trabajo, incluyendo las clases medias. Es decir, que la clase media es trabajadora, A algunos de ellos no les gusta nada llamarse, que les llamemos trabajadores, pero objetivamente la clase media es una, una parte de la clase trabajadora y forma parte de las clases populares también. Entonces, insistir mucho, perdonadme que insista, pero que el, en el fondo del escenario y en el fondo es como una marioneta, los Estados son unas marionetas y los que mueven los hilos son otros, ¿eh? para que no se nos olvide ningún momento, aunque yo hoy voy a contar cómo mueven los hilos. Las políticas económicas del Estado español, sobre todo, y también de la Unión Europea, frente a la crisis en la que nos estamos moviendo ahora, perdonadme un segundo, ¿eh? pero voy a mover el, el ventilador porque yo soy muy... No sé si no tendré una... Estaré enferma la semana que viene y la verdad no tengo ninguna gana. Bueno, perdón. Entonces, las políticas económicas frente a la crisis que estamos viviendo, que se inicia el año 2007 y de la que nosotros, desde luego, estamos muy lejos de salir todavía, nosotros en TAIFA las dividimos en tres etapas principales. En primer lugar, una, un periodo del 2007 al 2009 en el que por parte del Gobierno hay una retórica de hacer frente a la crisis – Nosotros vamos a enfrentarnos con la crisis y no vamos a tocar el gasto social. Seguro que algunas y algunos os acordáis de que no se iba a tocar el gasto social. Después, a partir de 2010, hay un cambio muy fuerte en esa política, forzada por las presiones internacionales, y acabamos hoy, hace 15 días, con las políticas ya de estas dos últimas semanas para acabar con el rescate. Vamos a hablar solamente por presiones de tiempo del último punto, del rescate. ¿Eh? Pero las tres etapas están todo el tiempo basadas en las políticas económicas neoliberales. Es decir, aquello que algunos pensaban en el año 2010 cuando Sarkozy dijo hay que refundar el capitalismo, hubo gentes de muy buena voluntad, deben de tener que uno tiene que ser muy ingenuo de creer que Sarkozy iba a decir que hay que refundar el capitalismo en serio, pero hubo gente que se lo creyó. Bueno, pues esto en ningún momento tuvieron la intención de cambiar en serio y desde luego, desde entonces han seguido y veremos cómo están profundizando permanentemente en el, en el neoliberalismo, que tiene las características que señalamos en estos cinco puntos, pero que no nos podemos dedicar a comentarlas esta tarde, pero que es, esencialmente la mayoría de nosotros conocemos ya lo que son las características del neoliberalismo. Entonces, insisto, yo voy a hablar principalmente de la etapa reciente, pero mencionar un poco que en, esta segunda, que en la segunda etapa, es decir, la tercera no, estamos ahora en la tercera, en esta segunda etapa hubo grandes presiones externas, fundamentalmente por, nuestros, por, los que, por los que acreditan, por los que habían prestado el dinero a las instituciones españolas, sobre todo a los bancos y a las grandes empresas y al Estado, Y se veían, veían venir que no había capacidad para pagar la deuda, entonces hicieron esas grandes presiones que conocemos como las presiones de los mercados. Pero también hay unas grandes presiones llevadas a cabo por las instituciones públicas. Fijaros que esto es importante, son instituciones públicas que retóricamente, por lo menos, tendrían que estar preocupados por las clases populares o por las clases sí, por la gente, ¿no? por la población en general. Y, sin embargo, vamos a ver cómo forman parte también de los aparatos del Estado o sea, es un Estado, si queréis, internacionalizado. Si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de eso, pero estas instituciones públicas ocupan el papel del Estado y, por lo tanto, ocupan el papel de apoyar a las clases dominantes. Y, finalmente, incluso la prensa internacional, que ha tenido importancia en todo el planteamiento de esto. Además de las famosas agencias de evaluación que todos sabemos que han ejercido y están ejerciendo permanentemente una gran presión. Y principalmente estas, todas estas presiones, en el caso del Estado español y de la periferia europea, que ahora ya sabéis que la periferia es Grecia, Italia, menos, Portugal, España y también Irlanda, que para estos efectos la ponen en el sur. Entonces, ver cómo realmente todos los, el agente principal que va a vehicular todas estas presiones externas de cara al, a cubrir, el, las necesidades del gran capital, van a ser llevadas a cabo por medio de la Unión Europea. En esta segunda etapa, la, se inicia el año 2010, en que la Unión Europea se da cuenta de que, o se, da cuenta, o se había dado cuenta, pero se decide a participar activamente en la política económica de los Estados. Cuando hay una, cuando hay una crisis... En, tanto en la crisis de los 70 como en la crisis actual, la Unión Europea nunca ha tenido mucho interés en meterse en el asunto y ha dejado siempre que sean los Estados los que resuelven los problemas. Y, por lo tanto, en el periodo del 2007 al 2009, la Unión Europea no hizo prácticamente nada a favor de resolver los problemas de la crisis de ninguno de los Estados. Pero el año 2009 se da cuenta de que se había llegado a un nivel de deuda pública importante no porque le preocupara en absoluto la gente de los países periféricos, sino porque ve en peligro el euro. Ve que eso va a crear una inestabilidad importante en el euro y decide de, decide tomar las riendas de todo el proceso y actuar directamente. Y entonces nos encontramos que la política económica a partir del año 2010 estará abiertamente gestionada por la Unión Europea principalmente, presionada por los mercados por un lado y por el Fondo Monetario Internacional por el otro. Y esto llevará a cabo esa gran transformación de política económica que, por lo menos retóricamente, era preocuparse por la crisis, preocuparse por el paro, preocuparse por la actividad económica, pasa a olvidarse de todo y, en el caso del Estado español y también en los otros países de la periferia, a dedicarse principalmente a recortar el déficit y ver las formas de pagar la deuda. Es decir, Esto se va a hacer a través de políticas de ajuste duro en las que tampoco me puedo detener. Pero quería explicar un poco cómo todo esto lleva a un proceso en el que se van a justificar estas políticas de ajuste duro de índole muy potentemente neoliberal y que va a suponer un gran deterioro de la economía, la sociedad incluso la política de los países de la periferia y particularmente del Estado español. Se inicia el 2010, entonces, todo un proceso de políticas de ajuste, de políticas de austeridad, que todavía no se ha terminado y que va a seguir todo el tiempo que les dejemos seguirlo, que realmente tiene consecuencias extremadamente negativas en lo laboral, porque ha conducido, como sabemos, al paro, al deterioro de los salarios y las condiciones laborales con la famosa reforma laboral y a un aspecto que se conoce mucho menos, que es la pérdida de los convenios. Se habla mucho de la reforma laboral y se habla muy poco del deterioro de los convenios. Realmente han conseguido anular los convenios y, además, con una política bastante suicida por parte de los sindicatos importantes, porque realmente se están anulando los convenios y convirtiendo todo en, en convenios de empresa que realmente hacen que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, no puedan tener un convenio ni medianamente decente. En lo social, ya lo ha explicado también Luis, eh, está la pérdida de los derechos sociales, la destrucción del pobre estado del bienestar, porque no nos, nadie tenemos ilusiones de que en el Estado español hubiera un estado del bienestar decente, pero el poco que teníamos se está destruyendo rápidamente y muy intensamente, y también algo que… También, me parece a mí, tiene su importancia el debilitamiento de las instituciones democráticas. Personalmente, no creo para nada en la democracia parlamentaria. Me figuro que la mayoría de las audiencias también está en esta línea, ¿no? que no creemos mucho en las, en las votaciones y en el Parlamento y en, las, en, en todas estas historias. Pero incluso esa se está destruyendo y se están intentando colocar a los técnicos del capital Directamente en lugar de tener que ser intermediados por los políticos, hasta a los políticos les estorban ahora, porque dicen ya no nos hacen falta para legit legitimar nada, pongamos directamente a, los, a nuestros técnicos, que serán los que tengan que hacer lo que nos interesa a nosotros que se haga. Y esto por poco que creamos en la democracia parlamentaria, de todas formas tiene su importancia y tiene su gravedad, sobre todo porque desaparecen las últimas pequeñísimas salvaguardas que la población puede tener en el aspecto político. Y no nos olvidemos que cuando desaparece esa miserable democracia que hay, puede haber consecuencias muy serias en el sentido de que se generen extrema derecha, como estamos viendo, por ejemplo, que está pasando ya en Grecia, ¿no? y que puede estar pasando también en otros países. Con todos estos aspectos negativos la economía española no se recupera, nadie tenemos ilusiones sobre cómo se recupera la economía española y también la economía europea está bastante débil. Este gráfico que ya sé que se ve muy mal pero recoge por lo menos eh, algunas cifras, supongo que os dais cuenta que la mayoría de los números son el 90 y algo por ciento y quiere decir en que, a cómo se ha reducido la, la actividad económica en los países europeos… Haciendo 100 el año 2007. O sea, si el año 2007 todos estos países producían 100, ahora, excepto Alemania, eh, Austria y me parece que el otro es Eslovaquia, todos los demás han bajado sustancialmente. Es decir, de 17 países que hay en la eurozona y alguno más que está fuera de la eurozona, 12 países están en recesión. Pero todas estas políticas económicas que no he podido comentar y que se tendrían que estudiar y que nosotros hemos estudiado pero que no podemos contar ahora, de esos 17 países, 12 han llegado a la recesión. Hay 25 millones de personas en el, en el continente europeo en paro y 150 millones de pobres ¿eh? en la zona más rica del mundo. O sea que verdaderamente la situación es caótica. Esto ha dado lugar, de alguna forma, a que ciertos comentaristas, algunos economistas, incluso el propio Fondo Monetario Internacional, no sé si habéis leído estos días que la señora Lagarde dijo que no puede ser tanto ajuste, que de alguna manera hay que empezar a hablar de crecimiento. ¿no? Y parece que Holanda, cuando ha ganado en Francia, estaba hablando todo el tiempo de que teníamos que cambiar las políticas del ajuste al crecimiento. Es decir, que se ha creado un cierto ambiente de decir, bueno, lo que la economía tiene que hacer es ajustarse sí, eliminar el déficit, disminuir la deuda, pero además también tenemos que crecer. Y yo quería llamar vuestra atención sobre la falacia de este planteamiento porque resulta que ahora quieren hablar de crecimiento y seguramente algún símbolo, algún movimiento van a hacer hacia el crecimiento porque están ese tipo de fuerzas que están presionando por ahí. Pero yo quería llamar vuestra atención porque me parece que va a ser un engaño más de los muchos a los que nos está llevando la Unión Europea. En el sentido de que quieren hablar de crecimiento, pero inmediatamente dicen, pero el pacto fiscal, es decir, el, el ajuste duro es innegociable. Bueno, pues si el ajuste duro es innegociable y quieres hablar de crecimiento, eso se llama la cuadratura del círculo, que todavía no está inventada. Es decir, que realmente querer sostener el, el ajuste, Y a la vez crecer es prácticamente imposible y por eso me parece a mí que es más escaparate y retórica lo que tienen de crecimiento que de otra cosa. Pero es que además es curioso porque empezaron diciendo el primer día que hablaron de esto del crecimiento, que es de hace 15 días, ¿eh? no, no hace más, dijeron no, no, vamos a dedicar 200.000 millones al crecimiento. Bueno, 200.000 millones para la economía europea. Supongo que todos nos damos cuenta de que es absolutamente menos dinero que el chocolate del loro. Si vosotros pensáis que ahora a la banca española le van a, parece que van a permitirle que maneje un, una, un rescate de 100.000 millones con 200.000 millones para el crecimiento de toda la Unión Europea, es verdaderamente ridículo. Pero es que ahora es mucho peor porque hoy y ayer por la tarde dijeron 130.000 millones solo. 130.000 millones es una cifra irrisoria, si no fuera tan dramático sería de reírse, o sea, a mí me demuestra por lo menos que todo esto no es nada más que puro escenario, puro escaparate para la galería, para convencer a la gente de que están queriendo hacer algo. Después dicen que el Banco Europeo de Inversiones tendrá que participar, que hay que buscar el dinero privado, bueno, el dinero privado está ahí, no viene no viene a ningún sitio porque no le, viene, no le conviene venir en este momento. Entonces, verdaderamente, yo insisto mucho en que no digo que no vaya a haber un intento de orientarse un poquito más hacia el crecimiento, pero que va a ser muy pequeño, muy falaz y hecho de una manera, además, que va a ser otra vez a costa de los mismos. Porque otra de las cosas que comentan cuando hablan del crecimiento es que va a haber que hacer para ello cambios estructurales. Bueno, los cambios estructurales es el gran eufemismo de moda toda esta temporada. ¿Qué quiere decir cambios estructurales? Apretar el cinturón a todos los niveles. Más reforma laboral, más reforma financiera, más reforma de impuestos regresivos, como están planteando. Es decir que, bueno, perdonadme que insista, pero quiero advertiros de que tengáis cuidado de que no nos dejemos engañar porque ahora Europa ya va a empezar a crecer. ¿Eh? Eso es otra vez... El, el planteamiento. No es un crecimiento para el bienestar social y tampoco un crecimiento así de forma no cualificada de ninguna manera, habría que pensar las consecuencias que puede tener desde el punto de vista medioambiental. Es decir, las consecuencias que… Crecer yo creo que tenemos que crecer, pero se tiene que crecer de una manera mucho más selectiva. Yo creo que hay que crecer en hospitales, hay que crecer en escuelas, hay que crecer en guarderías, pero no crecer como ellos dicen ahora en infraestructuras, que cualquiera sabe lo que quieren decir con eso. Es decir, que nos, la Unión Europea y la política en general, pero la Unión Europea en particular tiene una fantástica retórica. Las palabras que emplea para todos son impresionantes y ahora han descubierto que esto del puede ser interesante, que le va a satisfacer a Holande porque Holande ha hecho las elecciones con ese clima y que nos va a satisfacer a todos y engañarnos diciéndonos que ya vamos a crecer. Bueno, pues cuidado porque me parece que creceremos más bien a lo ancho que a lo alto. Y entonces, el la última hora, que es a lo que le quiero dedicar el resto del tiempo que tenemos, es este famosísimo rescate de las finanzas. Es decir, esto que no le quieren llamar rescate, que le llaman una línea de crédito favorable o una cosa así, ¿no? Pero otra vez los eufemismos tan de moda en este momento. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que en España la situación económica y financiera es desastrosa. Todos nosotros sabemos que la economía está, está cao, está completamente parada, hay... 6 millones de parados, cuatro millones de personas en la economía negra, en la economía sumergida. Eh, las personas de más de 50 años no encuentran trabajo nunca. Las de menos de 40 tampoco, entonces no sé quiénes tienen trabajo. Pero realmente no hace falta que yo abunde mucho en esto porque esto lo conocemos todos bien. Y el punto parece que la gota de agua que ha desbordado el vaso ha sido la quiebra de Bankia que eh, ha hecho ver verdaderamente... ...que nadie le cree nada ya al gobierno español... ...ni a las estadísticas españolas... ...es decir, realmente nadie se puede creer... ...porque además yo quisiera también mencionar... ...aunque sea muy brevemente... ...que la quiebra de Bankia es una quiebra que han hecho ellos... ...que han hecho las instituciones políticas y económicas de este país... ...porque juntaron siete cajas de ahorros en quiebra... ...y que yo sepa siete cajas de ahorros en quiebra nunca han hecho un rico... ...y ellos debían de saber eso... Pero lo que hay debajo de esto, que tampoco nos podemos meter hoy porque tenemos demasiadas cosas que hablar es que tenían un, un interés desmedido, brutal, en privatizar todas las cajas de ahorros. Y para privatizar todas las cajas de ahorros se hicieron, hicieron y han hecho burradas, como la de Bankia, como la de la Caixa de Cataluña, como la de Galicia, como todas estas bancas. Pero la idea no era resolver el problema de las, banca, de las cajas, sino era aprovecharse de los problemas de las cajas para convertirlas en banco y regalar esos bancos a aquellos que les convenía Comprar las cajas por muy poco dinero. Y detrás de todo esto que ahora no se habla para nada, es otra vez importante que sepamos que está toda esta operación de largo alcance desde hace mucho tiempo. Y por otra parte tenemos la Unión Europea que también tiene una estrategia Para estabilizar el euro está preocupada porque, como ya hemos visto en el mapa, aunque fuera muy defectuoso, Europa está colapsada también. Es decir, Europa no crece, quitando a Alemania, a Austria y a Holanda, los demás países no crecen. Entonces, está preocupada porque tiene que volver a crecer y, como quiere volver a crecer, pero en las condiciones que ellos se quieren establecer, pues eso no es fácil. Entonces, están además, luego lo veremos en un segundo, las deudas de los bancos europeos. La preocupación de Europa es que ellos no crecen y que además se debe mucho dinero a los bancos europeos que tienen más poder que algunos de los bancos de algunos países periféricos. Y en medio estaba el temor a las elecciones griegas, con lo cual el, 20, el día 20 de mayo aceptan ese famoso rescate para el sistema financiero del Estado español. Que me figuro que si habéis tenido paciencia todas habréis oído en la radio y en la televisión lo maravilloso que ha sido ese famoso rescate y lo engañoso que ha sido. La línea de crédito al FROB, el FROB es la institución que se montó en el, que montó el Estado español para apoyar a las cajas de ahorros precisamente. Entonces, se plantea que le van a dar 100.000 millones, hasta 100.000 millones al FROB y que esto es una maravilla porque no va a tener ninguna contrapartida las únicas contrapartidas van a ser solo financieras, no tendrá contrapartidas de política económica, es decir, no tendrá contrapartidas para el ajuste, las condiciones serán mucho mejores que a Grecia, Portugal y Irlanda, el crédito lo devolverán los bancos. Yo he visto pocas veces decir mentiras tan abiertamente y con tal cinismo, porque verdaderamente es tan públicas y tan descaradas yo creo que es muy difícil de aguantar porque se les había olvidado este pequeño detalle que está escrito en el azul. Dicen todo eso, pero al final ellos no lo dijeron, pero todas las informaciones que vienen oficiales por, otros, por otras causas dicen sí, pero el Estado es el responsable de la deuda y de los intereses. Bueno, si el Estado es el responsable de la deuda y de los intereses, decir, que no hay condiciones, pues es un verdadero... Es una mentira de tamaño XXL. Bueno, son unas mentiras descaradas que además... Parece que somos todos tontos, porque yo no sé si esta gente se cree que ni, ni hay... Que, que al Estado español no llega la información del extranjero, porque, bueno, hasta en tiempos de Franco llegaban las, in, las informaciones del extranjero, y ahora mucho más. Entonces, cinco minutos después de que había hablado de Guindos en la televisión, ya aparecieron inmediatamente las informaciones de que no, no, de que habría contrapartidas, y que esas contrapartidas son del ajuste, y que además no nos prestarán el dinero si no cumplimos esas contrapartidas. O sea, que verdaderamente... La torpeza del manejo de esta crisis me parece a mí que ha sido verdaderamente fuerte. Y se mantiene, y lo dicen los alemanes claramente, el gobierno alemán, el rigor, la disciplina y la credibilidad. O sea que aquí no ha cambiado nada y ustedes van a tener que apretarse el cinturón y seguir apretándose el cinturón. Inmediatamente aparece el truco. ¿Cuál es el truco? El gobierno español dice, no tendremos, nueva, no tendremos nuevas nuevos requerimientos, no nos, no nos pedirán nada más. Dices, no, sí van a pedir nada más, pero aunque eso fuera verdad, lo que sí que dijeron inmediatamente los de la Unión Europea fue decir, por lo menos tendrán que cumplir mucho más fielmente lo que les habíamos pedido ya. Y entonces ese mucho más fielmente lo que les habíamos pedido ya son toda la lista que tenemos aquí. En primer lugar, hay que subir el IVA, y esto lo están exigiendo desde hace tiempo y nos va a caer dentro de nada. Van a, hay que acelerar el que la, el aumento de la edad de jubilación se haga más rápido, porque hasta el año 2027 no iba a hacerse el aumento de la edad de jubilación… Y, sin embargo, ahora le están urgiendo para que se haga más deprisa. Y aquí hay una de las cosas que demuestra tan claramente, tan claramente, que todas estas medidas no están hechas ni para el déficit ni para la deuda, sino para otra cosa que comentaré en un minuto. ¿Por qué no? Porque cambiar las jubilaciones no tienen absolutamente ninguna consecuencia inmediata. Es decir, si va a ser el año 2027 o va a ser el año 2020 o va a ser el año 2015, de cara a la crisis de ahora, el cambio en las pensiones no tiene ninguna consecuencia. Pero lo importante no es que tenga consecuencias para mejorar la deuda y el déficit, las consecuencias son de mucha más envergadura, como es destruir el estado de bienestar, como ya se he comentado. Están exigiendo privatizaciones. Al Estado español también, pero en España ya no nos queda mucho por privatizar, porque ya lo privatizó todo Solchaga y Aznar. Pero ahora solo nos queda la lotería. La lotería y los aeropuertos, en los que hay muchos de ellos, ya sabéis que no hay aviones. Bueno, pero le exigen también que privatice. Y estas famosas reformas estructurales, que en el fondo quieren decirlo todo, ¿no? Reforma laboral, reforma financiera, límites a la soberanía fiscal, el presupuesto va a estar totalmente controlado, el Fondo Monetario Internacional pide que se abarate el despido todavía más… Eliminar las deducciones por vivienda sería lo único que estaría bien porque estas deducciones por vivienda las ha puesto el PP para su clientela directamente y lo que quieren también es recentralizar las autonomías, es decir, que las autonomías queden otra vez en papel mojado, que no tengan ningún poder y que vuelva otra vez a, a ver una España, una, una, una, como era una grande y libre. ¿no? Bueno, pues no sé si quedará una, pero una que parezca que haya muchas pero que no sirvan para nada. Y clarísimamente la Troika, como sabéis es el nombre del de Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, supervisará la economía española con mano de hierro. Es decir, que eh, contrapartidas hay, y hay muchísimas, y muy duras todas, eh, dentro de una economía con una política económica neoliberal, pero lo que no hay son contrapartidas de tipo positivo. No hay ninguna aportación presupuestaria. Ya os he dicho que esos 130.000 millones que van a dedicar en toda Europa verdaderamente son insignificantes, no habrá ninguna política industrial, ninguna política regional, ninguna política social. O sea, lo único que hay son apoyos a los bancos a cambio de una terrible dureza para la población española y absolutamente nada más. Esa es la política del momento. Bueno, yo creo que esta nos la podemos saltar y nos pasamos a hacer algunas preguntas, porque no hay ninguna información, absolutamente ninguna información, sobre qué plazos de devolución Algunos hablan de 10 años, otros hablan de 15 y otros hablan de 30. Y a mí me, me, no me hace gracia, me enfada mucho porque cuando se habla de las pensiones dicen es que las nuevas generaciones tendrán que pagar las pensiones de los viejos. Bueno, eso no es verdad porque los viejos hemos cotizado durante muchos años. Pero aparte de eso, resulta que cuando tienen que pagar el dinero para los bancos, para el rescate de los bancos, no les importa lo que pase con las nuevas generaciones. Porque si vais a tener que estar 30 años pagando impuestos para pagar esta deuda, verdaderamente son las nuevas generaciones las futuras generaciones las que tendrán que pagar. Tampoco hablan para nada de las condiciones del rescate, qué plazos, ni qué fondo lo va a financiar, ni qué, a quién se va a pagar primero, qué condiciones le van a poner a la banca, si son capital, si le van a prestar capital o bonos convertibles. Estos son aspectos un poco técnicos que no tengo tiempo de pararme en ellos, pero para que veáis que hay Todos los aspectos importantes están están flojos, no no se están comentando de ellos, no se está planteando para nada. Por otra parte, ahora dicen que van a ser un 3% o un 4% de interés cuando realmente el Banco Central Europeo ha estado dando dinero a los bancos españoles al 1%. Entonces, no se entiende muy bien por qué ahora tienen que subir al 3% si podrían dar a los bancos españoles dinero al 1% como les están dando hasta ahora. Eh, Por otra parte, había otro tipo de soluciones que comentaré también en un minuto. El Banco Central Europeo o los fondos que tienen que financiar a los bancos podían perfectamente usar ese dinero para comprar directamente deuda pública española o portuguesa o, o, o griega y esto sería un remedio mucho más eficiente. Remedio total no hay, pero sería por lo menos una medida, sería un antibiótico más que la aspirina que nos están dando ahora. Y después en ningún momento nos quieren plantear ¿Por qué no vamos a dejar caer la deuda? ¿Por qué no una quita de la deuda? A ver Aquí hay un punto de fondo en el cual no queda más remedio que pararse dos minutos, que es decir, ¿por qué nos van a hacer pagar todo esto por una deuda privada? No es una deuda pública. Es la deuda de los bancos y esta vez ha quedado absolutamente en claro. Cuando nosotros en TAIFA, que llevamos dos años ya trabajando este tema, decíamos es que la deuda es privada, no es deuda pública, bueno, pues algunas gentes nos consideraban, claro, los, los rojos de los de TAIFA, pues algo tienen que decir, pero la deuda toda es una deuda. Bueno, pues ahora lo están diciendo ellos, todo es una deuda, no. Ahora hay una deuda privada que ellos mismos quieren separar de la deuda pública. Es decir, hay tal... ...desmadre, sería la palabra, tal caos en todas estas medidas que realmente no tienen ninguna credibilidad por ninguna escuina. A mí no me extraña, aunque hay elementos objetivos para que suba la famosa prima de riesgo... ...tampoco me extraña que suba continuamente porque no hay por dónde cogerlo. ¿eh? O sea, está todo... La situación económica, como sabemos todos, es caótica... ...pero además está tan mal gestionada, no solo por el gobierno del PP también por el gobierno del PSOE, está siendo tan mal gestionada que realmente nadie cree a las instituciones públicas a estas alturas. Yo quería hablar, pero me parece que no me va a dar tiempo, hablar de algunas medidas útiles que se tenían que tomar y ya me estoy gastando mi tiempo, ¿verdad? Bueno, a ver, se hubieran podido tomar algunas medidas que paliaran el problema de la deuda, solo paliar. ¿eh? El problema de la deuda no va a desaparecer por una razón, porque es demasiado alta para que la podamos pagar, o sea, la deuda privada de España no la podemos pagar y la deuda pública sí que la podríamos pagar seguramente, pero como quieren juntar las dos y hacernos pagar las dos, pues no podemos. Y entonces dicen, bueno, podría hacer el Banco Central Europeo, podría comprar deuda pública española que aliviaría un poco la situación. Pero aquí tenemos otra vez una historia pasada. El Banco Central Europeo tiene una legislación hecha para en los años, últimos años 90 para crear la moneda única, para crear el euro, y se hizo de acuerdo totalmente con las presiones del Banco Central Alemán. Y es una legislación, el Banco Central Europeo tiene una legislación tremendamente neoliberal, extremadamente neoliberal. Y entonces el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los estados ni puede hacer ninguna ayuda a los estados. Y entonces tendría que estar comprando deuda pública española, pero legalmente no puede. Lo que pasa es que en el momento de crisis de hace tres o cuatro meses, legalmente por lo menos compró deuda pública, compró mucha deuda pública de España y compró mucha deuda pública de Italia, pero ahora no se sabe muy bien por qué, ha parado completamente y ya lleva más de tres meses que no compra deuda pública, cuando sería el remedio más urgente, digamos, sería, insisto, el antibiótico que podría paliar un poco. Bueno, pues esto no lo quieren hacer. Por supuesto no quieren emitir bonos. ¿Qué quiere decir Emoterbonos? Que en lugar de que España vendiera su deuda pública, se vendiera la deuda pública del conjunto de Europa, que tendría muchas más garantías y entonces no tendríamos tantos problemas con los acreedores. Bueno, eso tampoco lo quieren hacer, el Gobierno de Alemania no lo tolera. Tampoco avales conjuntos, tampoco un presupuesto para políticas activas. Ya sabéis que a la señora Merkel le llaman la señora no. Yo creo que no es la señora Merkel, yo creo que es el gobierno alemán. ¿eh? No, no, no, simpa, no simbolicemos todo en una persona, pero la posición es totalmente cerrada por parte de, de Alemania. Pero lo que me gustaría destacar es más que las medidas son para ayudar a las finanzas. No hay ninguna medida para ayudar a nada más. ¿eh? Es decir, que toda la, la Unión Europea en este momento está presionando para ayudar a las finanzas pero para ayudar a las finanzas tiene que presionarnos a nosotros para apretarnos el cinturón y hacer que pagamos, que paguemos una deuda que es fundamentalmente una deuda privada. Bueno, me ha parecido un poco fuerte poner las ratas abandonan el barco, pero me seguro que todos lo leéis, en el sentido de que realmente lo que, lo que además gradualmente aquellos que nos prestaron dinero desde el exterior están vendiendo su deuda al Banco Central Europeo y marchándose. Hace seis meses la mitad de la deuda pública de España la financiaban desde el exterior, es decir, los acreedores, esos famosos mercados. En este momento solo el 22 por 6, por, con 22,6% de la deuda pública la financian desde, este, desde el exterior y yo creo que está bajando a cada momento. Es decir, las fuentes extranjeras son cada vez menores y el Banco Central Europeo está ...tiene el 7,8% pero que tampoco es una gran cantidad como os acabo de decir. La deuda es financiada cada vez más por los bancos españoles... ...y aquí hay un tema que yo lo menciono porque no lo hemos trabajado y no sé... ...pero es curioso que tanta importancia por pagar la deuda de los bancos europeos... ...pero dentro de esa deuda de los bancos europeos están también los bancos españoles. Y los bancos españoles que están financiando la deuda son los grandes bancos... ...CaixaBank, Banco de Santander, el BBVA... Tendríamos que trabajar un poco de saber, bueno, realmente qué beneficio están obteniendo de esto cuando realmente están presionando para que paguemos la deuda bajo la excusa de la deuda externa, cuando realmente la gran parte de la deuda está financiada por los bancos nacionales, digamos. Entonces, se me ocurre a mí que se podría hacer una moratoria. El Estado español tendría que tener fuerza para decir de ese 75% de la deuda que controlan los bancos españoles no la vamos a pagar de momento ya hablaremos más adelante, pero esto, como veis, ni se menciona. Y, por otra parte, el patriotismo del capital también es impresionante en el sentido de que si hay algo que escorre para marcharse en cuanto hay el más mínimo peligro, es el capital. De hecho, en el primer trimestre del año 2012, como veis ahí, han salido ciento, me parece que son 110 millones de euros de capital de España, parte capital extranjero que estaba aquí y parte capital español que es, por mecanismos muy hábiles es muy fácil mandar capital al extranjero ahora, está saliendo. Y en marzo del 2012, solo en un mes, salieron 66.700 millones de euros. Probablemente en mayo habrán salido muchos más, lo que pasa es que todavía no están las estadísticas. Es decir, el capital abandona totalmente y además deteriora la situación, porque es una situación que si salen esas cantidades de capitales, la deuda, el problema de la deuda se agrava. El gobierno español, como sabéis, lo que quiere es que la Unión Europea ayude directamente a los bancos, que no les ayude a ellos, porque si pasa por el FROB, si pasa por el gobierno español, eso aumenta la deuda y, au aumenta, la deuda y aumenta, los aumenta el déficit, porque, como hemos visto al principio, los intereses los tiene que pagar el Estado español. Si paga los intereses, nuestro déficit será mayor. Y si vamos a deber 100.000 millones de euros más, también la deuda va a aumentar. De hecho, la deuda del Estado español debe estar ahora en un 70% y se calcula que hacia finales de año estará en un 90%, entre otras cosas, por estos 100.000 millones. Es decir, la fórmula es bastante sencilla. Bueno, este también nos lo vamos a saltar porque no tenemos mucho tiempo. Y hacer una evaluación de urgencia. O sea, es de la semana pasada, está pasando todos los días... Yo preparé este tema para el viernes de la semana pasada y esta mañana he tenido que dedicarle con gusto ¿eh? toda la mañana otra vez porque hay que actualizarlo cada día. Y seguramente si tengo que dar otra charla de estas pasado mañana tendré que volver a actualizar porque está cambiando completamente. Entonces, esta estas evaluaciones de, de urgencia, a mí lo que me parece que es más importante es darnos cuenta cómo de un plumazo han convertido la deuda privada de los bancos en nuestra deuda pública. Y esto es lo que no entiendo que toleremos. ¿No? De repente, la deuda de los bancos se ha convertido en la deuda pública y hasta Rajoy lo acepta ahora. ¿eh? Ya os digo que antes nos decían rojos porque nosotros lo decíamos, a mucha honra además, lo de rojos quiero decir. ¿eh? Pero, pero ahora hasta Rajoy está diciendo lo que tenemos que hacer es separar la deuda pública de la privada y lo está diciendo también la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde. Es decir, que realmente, por lo menos ahora ya está claro que nos están haciendo apretar el cinturón simplemente para beneficiar fundamentalmente al capital financiero privado. Bueno, solamente señalar que lo que van a hacer con esto es que las condiciones de rescate que ya habían puesto, que es esa lista que yo os he dado, hay además un documento del Consejo de Europa, que lo tengo por aquí, si alguien tiene curiosidad, de hace 15 días, que dice exactamente los puntos que el Estado español tenía que cumplir y que ahora, con la deuda... Vamos, ahora con el rescate han dicho, esas también hay que cumplir. O sea que todo lo que habían dicho antes como recomendaciones, ahora son imposiciones. Eran imposiciones antes también, pero ahora la palabra es más, es más fuerte. Algunos se puede preguntar, ¿y por qué ha subido la, la, la, la prima de riesgo? Si realmente los bancos van a, vamos a ayudarles a pagar sus pobrecitas deudas, pues, ¿por qué ha subido la prima de riesgo? Y es que hay un mecanismo pequeño que no destaca mucho, pero que merece la pena comentarlo, que es el siguiente. Hay un fondo que es el, el que tiene que darnos el dinero de la Unión Europea, el fondo se llama FEB, y es un fondo que se acaba ahora, en junio. Si el dinero nos da ese fondo, ese fondo no, no es un acreedor privilegiado, a ver, un acreedor privilegiado quiere decir que en caso de pagar la deuda la primera deuda hay que pagarla de ellos en la constitución que se modificó en el año 2011 se dijo que lo más importante de la constitución española es pagar la deuda pero además ahora viniendo desde europa si el que financia nuestra de nuestra el rescate no el nuestro el de los bancos si el que financia el rescate ssf es sfb no, no quiere no es un un acreedor privilegiado, es decir, no es el primero en la deuda, pero si lo financia el otro fondo que empieza el 1 de julio, es decir, se sustituye el uno al otro, ¿eh? si lo financia el otro fondo, entonces ese fondo pasa a ser acreedor privilegiado, de forma que la primera, los primeros intereses que hay que pagar y la primera deuda que hay que pagar es ese fondo. Y entonces, claro, todos los acreedores privados pasan después de ese fondo. Con lo cual, la situación de los acreedores privados se deteriora. No sé si he conseguido explicarlo. Es que pasan a ser segundones o tercerones los que ahora estaban en primer lugar, porque ahora se pone el capital público que viene desde la Unión Europea en primer lugar. Y entonces, claro, hace que los privados se quejen y sube la prima de riesgo. No sé si, si luego tenemos tiempo, si queréis nos dedicamos un poco más a esto. Para que veáis cómo las, me, las medidas pequeñas que vienen en la letra pequeña son a veces también muy importantes. Y que al final lo importante del pago de la deuda de nuestros bancos a, los banc, a la, pagar la deuda que dicen no es nada más que pagar la deuda de los bancos que tenemos con los bancos europeos. Ya os he dicho que esa deuda está disminuyendo, pero a pesar de todo tenemos aquí cifras que marcan cómo le debemos a los bancos alemanes el 22% de nuestra deuda, a los bancos franceses el 20%, a los del Reino Unido el 14%. Es decir, que la deuda hay que pagarla, es verdad, pero sobre todo porque se la debemos a unos señores que son importantes en el sistema financiero europeo. Y aquí es otra cifra que está un poco más liada, pero que eh, veis que, por ejemplo… Las, los países, los colores, dice Portugal de bien debe 82.800 millones, Grecia 118.000, Irlanda 271.000. Todo esto está cambiando constantemente. O sea que las cifras pueden no ser exactas, pero las proporciones sí. Y España somos los primeros en la liga de deudas 436 mil millones pero todo ese dinero se debe sobre todo a Alemania y a Francia y supongo que después de, a los bancos de Alemania y de Francia y entonces se puede entender mejor que estén dispuestos a asfixiarnos a nosotros con tal de que paguemos la deuda de esos países que tienen mucho más poder y de unos bancos que tienen mucho más poder que los nuestros. Bueno, de todas formas yo quisiera terminar diciendo no nos dejemos llevar por la publicidad del emborrachamiento de los datos de todos estos días, de todo el tiempo hablando de este rescate, de todo el tiempo hablando de los bancos. Son elementos muy graves, muy importantes. Pero la situación de las clases populares no cambia, solo se deteriora. Quiero decir que no esperemos, como os decía con el crecimiento, que no esperemos que esto va a mejorar nada en absoluto. Realmente el rescate supone solo un enderecimiento de las medidas de ajuste, Más recortes, más despido, más, de, más precariedad, menos salarios. Y realmente esto no favorece nada, sino que deteriora a las clases populares, que es en definitiva lo que nosotros tenemos que tener. O sea, decir, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica? Pues esto nos perjudica. Y además nos perjudica sin que se diga ni una sola palabra de los responsables. Pasan, como ha dicho muy bien Elena, la crisis, la deuda... El rescate, no, no. Esos señores tienen todos, esos elementos tienen todos nombres y apellidos de las grandes fortunas, de los grandes inversores, de los grandes fondos de pensiones privados que están invirtiendo y para los que les tenemos que pagar a nuestra costa. Bueno, y una pregunta evidente. ¿Y por qué no podemos dejar hundir a la, a la deuda privada? No se puede entender que tengan que exprimirnos de semejante manera simplemente para pagar las deudas de los bancos. En las facultades de economía, cuando yo aprendí estas cosas decían que lo importante era que el capital privado respondía en el sentido de que era muy eficiente porque si perdía dinero perdía su dinero. Bueno, pues evidentemente pues que lo pierdan, que lo pierdan de una puñetera vez, ¿no? Pero claro, dicen, "No, no, no podemos dejar porque eso sería un desastre." Bueno, ya está siendo un desastre el rescate. Pero es que además esto se está trasladando a la vida de, económica en todos los sentidos. Al venir hacia aquí he comprado el diario y en el diario dice que las autopistas, las compañías de autopistas que han construido las autopistas en torno a Madrid sobre todo, pero también serían iguales si fuese Barcelona, ahora deben tienen un agujero de 3.800 millones de, pesos, de euros que va a rescatarles el Estado español. Bueno, yo no sé cómo toleramos todo esto. Porque si esos señores han invertido en autopistas, han ido a bolsa y han comprado valores de autopistas, como los que han ido a bolsa y han comprado valores de Bankia, pues que pierdan ese dinero. Y yo creo que son cosas que ni se nos ocurren casi. Y me parece que es importante que empecemos a plantear este tipo de elementos. Bueno, esto que no vais a poder leer no son nada más que listas de algunos comentaristas de buena voluntad que dicen, con esto se podrían mejorar las cosas. Bueno, es posible que con todas esas medidas, que si alguien tenéis ganas lo podéis mirar con detalle, son medidas bastante sensatas, que podrían ser perfectamente factibles. Pero entonces la pregunta es ¿por qué no se toman? ¿Por qué no se llevan a cabo esas medidas? Pues no se llevan a cabo por una sencilla razón, porque al capital no le interesan. Y entonces lo primero que hay que tener en cuenta es con aquello que he empezado yo, Las medidas no se toman, no porque no haya medidas técnicas, medidas técnicas hay todas las que queramos y más, sino porque son los intereses de los grandes poderes del capitalismo los que están en medio. Supongo que los que estamos aquí ninguno tenemos ilusiones sobre el capitalismo con rostro humano, verdaderamente el capitalismo con rostro humano ni existe ni puede existir. El capitalismo lo que, lo que puede darnos es lo que nos está dando ahora en las crisis recurrentes que tiene, que es... La, el beneficio para el capital y la miseria para la población. Y si hay una recuperación, cuando empezamos hay mucha gente también que pregunta bueno, ¿y cuándo vamos a empezar otra vez a recuperarnos? Porque la imagen es de que la crisis se, se cae y vuelve a empezar, ¿no? Ya volveremos al año 2005, al 2006, tres o cuatro años malos, como si tuvieras una quimioterapia porque has tenido un mal cáncer, pero ahora ya nos recuperamos. Bueno, yo pienso que no que no vamos a tener una recuperación en ese sentido ni mucho menos, sino que el objetivo fundamental de todas las políticas económicas desde que se inició la crisis es que han descubierto que con los problemas de la, deuda y de la crisis y de la deuda que son reales, pero tienen magníficas excusas para destruir todos los derechos que las clases populares han estado adquiriendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones desde la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones geopolíticas fueron muy diferentes de las que hay ahora, y entonces los trabajadores, con su lucha, han ido consiguiendo una serie de derechos. Vivimos mejor que el año, dos, que el año 1960, ¿eh? materialmente por lo menos, no me atrevo a decir en lo demás. Bueno, pero el capitalismo no puede tolerar eso y va a aprovecharse de esta crisis, como se aprovecha de otras, para destruir todos los derechos sociales. Y por lo tanto... Claro, esto es un bosquejo muy imperfecto pero yo diría las clases populares han ido al Uy, no puedo hacerlo porque entonces las clases populares han ido subiendo un poquito en sus condiciones de vida pero ahora a cuenta de la crisis va a haber un enorme bajón que es el objetivo de fondo de todo este planteamiento y al final si iniciamos una recuperación o cuando iniciemos una recuperación en las condiciones que al capital le convengan, va a ser en una situación mucho más deteriorada y tampoco sabemos si al final conseguirá ir hacia arriba o conseguirá ir hacia abajo. Ya está, acabado ya. Simplemente señalar que el objetivo fundamental es este, destrozar, destruir los derechos que las clases populares con nuestra lucha habíamos ido ganando o hemos ido ganando desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que no podemos tolerar. Yo creo que no podemos tolerar por nuestro propio interés, porque además esto no acaba aquí, es cada vez peor, no podemos tolerar ni por nuestro propio interés ni, pues, ni por nuestra responsabilidad histórica. Generaciones y generaciones de gente ha luchado, ha muerto, ha trabajado para conseguir esos derechos, yo creo que no tenemos derecho nosotros a dejar abandonar esos derechos sin más lucha. Gracias. Bueno, después de esta exposición de Miren… Luis Breuble nos hablará sobre el libro Crédito a muerte, no la abandonéis ahora, que viene la última parte, y luego lanzamos el, el debate o preguntas o comentarios al uso. Gracias. Bueno, para empezar, muchas gracias, gracias. Muchas gracias aquí a los, a los eh, compañeros por la eh, invitación. Es para es mí, desde luego, un gran placer eh, poder eh, hablar aquí con vosotros de este último eh, libro de mi viejo amigo Anselme Yape, que este hace más de 35 años me viene acompañando en estas eh, fainas de la crítica del capital del estado de la economía y eh, demás allá <coughs> algunos de eh, vosotros seguramente lo eh, conocéis ya eh, como eh, autor de un eh, de libros sobre Louis de Borde, el situacionista que he traducido hace unos años, y también de diversos artículos y ensayos, ...que he ido traduciendo y publicando también en la, en la revista Manía... ...que publicábamos por aquellos años con algunos amigos de la Facultad de Filosofía... ...y que ahora se, poco se han reeditado en el libro... ...y gracias también a los amigos de Pepitas de Calabaza... Eh, ...juntos a algunos eh, textos de eh, Robert Kurz y de eh, Klaus-Peter Ordley... ...que también eh, pertenecen a esa misma corriente de la eh, llamada eh, crítica del eh, valor... ...que eh, ya ha parado a conocer en eh, sus muchas publicaciones en lengua italiana y eh, francesa... ...me menciono el... Libro sobre todo de las de la marchandise, las aventuras de la mercancía, que todavía espera su traducción a nuestra eh, lengua. Este libro del que os eh, voy a hablar ahora, eh, crédito a muerte, eh, subtitulado La descomposición del capitalismo y sus eh, críticos que... ...acaba de salir hace poco en la editorial eh, Pepitas de Calabaza, de eh, Logroño... Eh, ...de hacer constar de paso que la eh, traducción eh, por esta vez no es mía... ...como se decía por, por error en algún eh, anuncio... Eh, la, ...la ha hecho Diego Luisán Román, he eh, de decir que la ha hecho muy muy bien... Este libro, pues tiene el eh, interés de que nos eh, lleva directamente al meollo de la cuestión que aquí nos eh, ocupa eh, la crisis, la crisis económica y por eh, implicación eh, política social, ecológica y eh, demás, porque evidentemente en una sociedad que se empeña eh, con un Éxito eh, nunca total, pero sí es considerable en que la vida entera quede reducida a economía, eh, a dinero, a trabajo. En una sociedad así, evidentemente, una crisis de la economía no puede menos de hacer entrar en crisis también todo lo demás. Eh, voy a cenirme, pues, eh, sobre todo a esa cuestión de la crisis económica, a sabiendas sabiendo que voy a ser un poco injusto para, con el, el libro de Yape, que habla no solamente de economía, sino también de muchas cosas más, de política, de educación, de arte, de gastronomía y de mucho más. Pero, bueno, como en esta sociedad, en fin y cuentas, todo es economía, creo que no hay mucho inconveniente en eh, tomarnos aquí la cosa por el lado más ...directa y más eh, descaradamente económico. <coughs> Debo decir también que entre todo esa luz de libros y de artículos... ...que se han escrito y publicado últimamente... Eh, ...sobre esa cuestión de la crisis económica... Eh, ...a lo menos entre lo que yo he leído... ...o a lo menos ojado o he tenido noticia... Eh, ...pues este me parece de los más útiles y de los más eh, pertinentes... Eh. Eh, para empezar, porque es de los, pocos, de los poquísimos que empiezan por eh, hacer las preguntas que hay que hacer y que son, como dice IAPE, las más eh, sencillas y las que menos se suelen plantear. Preguntas como estas. ¿Por qué hay crisis si los medios de producción no faltan, sino al contrario, nos están eh, sobrando? ¿Por qué hay que morir de miseria si todo lo necesario para vivir está ahí y aún mucho más de lo necesario? ¿Por qué hemos de aceptar que se pare y que desaparezca todo lo que nos sirve a la acumulación del capitalismo? Pero es pertinente también este libro porque, eh, más que detenerse en los eh, detalles del funcionamiento de los tinglados financieros, eh, hipotecarios y demás, que ya los han eh, explicado eh, muchos eh, otros, como, sin más lejos, aquí los eh, compañeros que me preceden en esta eh, mesa y lo han hecho muy bien, eh, <coughs> ...este libro intenta ir a la raíz del asunto, a lo que podemos eh, llamar las eh, raíces profundas de la eh, crisis. Y lo hace eh, al hilo, sobre todo, de la teoría de Marx acerca de la producción de valor. Que es, por cierto, una teoría que no ha gozado de mucha aceptación entre los economistas ni entre los eh, marxistas tampoco por, eh, por cierto, eh, pero que ahora a la vista de la crisis global del de, capitalismo que estamos eh, viendo, eh, algo que, según los eh, economistas, era algo que era imposible que pasara no, eh, hoy en día, pues eh, se suponía. Diez años pues cualquier, eh, cualquier economista se explicaba con una crisis económica mundial era con, eh, con los me medios de regulación y que se eh, dispone eso era eh, absolutamente imposible que, que pasen. Ahora pues eh, parece que esa eh, teoría de eh, Marx parece que eh, resulta mucho más eh, acertada de lo que se creía ¿no? pues en efecto explica. Sigue explicar bastante eh, bien lo que los economistas no consiguen eh, explicar, que es el hecho precisamente de que la economía y la capital se encuentre metida en una eh, crisis eh, global sin ninguna salida. Eh. Lo que no quiere decir, desde luego, que hayamos de aceptar también las ideas de Marx acerca de la revolución política y demás, que eso ya es otra otra cuestión sobre la que tal vez podamos volver eh, luego. La tesis de IAPE es, en resumidas cuentas, que esta crisis que estamos viendo no es meramente una crisis financiera o de los sistemas de crédito, sino una crisis profunda de la producción de valor y de plusvaría, una crisis de todo el sistema económico y social fundado sobre la producción de mercancías, sobre el mercado, el dinero y el trabajo. La crisis económica, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, la crisis ecológica, incluso todo eso, en el fondo, eh, no es nada más ni nada menos que la manifestación, o si queréis, el estallido visible de la contradicción y la condena que el capital lleva en sus propias entrañas. Este orden de producción de mercancías, o sea de bienes para la compra-venta en el mercado, encierra desde el inicio una contradicción insuperable, o como dice ella, una verdadera bomba de relojería colocada en sus mismos fundamentos. Esta contradicción, para decirlo muy brevemente, es la siguiente: Por un lado, el capital parece una necesidad constante de ir reemplazando el trabajo de los hombres por el trabajo de las máquinas, de desarrollar unas técnicas cada vez más eficaces para producir cada vez más con cada vez menos trabajo. Por el otro lado, con eso mismo va destruyendo poco a poco su propia sustancia, que no es otra que el trabajo humano. Eso se entiende bastante bien si recordamos que el valor, y estoy hablando evidentemente del valor de cambio, en eh, el valor que se puede cambiar por dinero, que el valor de cada mercancía es lo mismo que el tiempo de trabajo que hace falta por término medio para fabricar una mercancía de ese mismo tipo. Bien. El valor, el valor de cambio de las cosas consiste en el tiempo que hace falta para fabricarlas. De ahí se entiende ya sin más esa contradicción, esa paradoja esencial de la producción de valor. Cuanto más aumenta la productividad del trabajo, cuanto más se sustituye el trabajo humano por las máquinas, ...tanto más disminuye la cantidad de trabajo o lo que es lo mismo, la cantidad de valor que está contenida en cada mercancía particular. Con eso disminuye también necesariamente la plusvalía y por consiguiente el beneficio, la ganancia total de las eh, empresas... Lo que es decir, en una palabra, que el desarrollo de las tecnologías acaba fatalmente reduciendo eh, las eh, ganancias. Más, eh, eh, hay una cantidad cada vez mayor de, de cosas, pero que valen cada vez menos. Para compensar esa pérdida constante de valor, no hay más remedio que ir aumentando constantemente la producción. Producir cada vez más. Así, la pérdida de valor de cada mercancía particular queda compensada por el aumento de la masa total de mercancías que se producen. Como cada una de esas cosas vale cada vez menos, en términos de valor de cambio de eh, dinero, eh, pues tiene que producirse cada vez más para que todas juntas sigan valiendo algo, para que siga habiendo plusvalía y ganancia para las empresas. Esa es la ley del capital. hay que producir cada vez más para compensar esa mengua constante de la masa de valor. Hay que producir cada vez más, y eso quiere decir también eh, hay que consumir, consumir cada vez más recursos, producir más contaminación y más desechos, para que no separe la maquinaria de la valorización del valor, para que el dinero siga convirtiéndose en más dinero. Con eso, que estamos viendo de paso cuál es la verdadera raíz de lo que llaman la crisis ecológica, de tanto destrozo de tierras y de ciudades y de tanta producción de basura que estamos padeciendo. No sé si hace, creo que no hace falta insistir mucho en que andan muy engañados los que dicen que eso es culpa de la insaciabilidad o de las necesidades ilimitadas de la gente Porque la verdad es que necesidades ilimitadas, no, no hay más que una, que es la necesidad del dinero, desde que se hace capital y convirtiéndose en cada vez más eh, dinero. O que... Dicen que se trata simplemente de una actitud equivocada, de una cuestión de mentalidades, una mentalidad consumista o productivista o eh, lo que sea, de manera que con solo cambiar un poquito de actitud o de mentalidad y consumir un poco menos, podríamos llegar a una economía e ecológica o sostenible o verde o como se llame. Evidentemente no hay nada de eso. El capital lo mismo... <coughs> perdón, lo mismo el capital en conjunto que cada una de sus empresas, no puede menos que seguir creciendo sin parar, seguir constantemente convirtiendo el dinero en más dinero. Y para eso hay que producir cada vez más, devorar cada vez más tierras y vidas y recursos sin parar. Pues bien, por otra parte, <coughs> <coughs> perdón, Por otra parte es evidente también que ese crecimiento mortífero de la producción no puede seguir adelante indefinidamente, que no puede seguir para siempre. Y eso no solo porque se le van acabando los recursos de materias primas que necesita, sino, sino también porque en algún momento, tarde o temprano, el aumento de la producción ya no alcanza para compensar la disminución constante del valor de los productos, que es la consecuencia inevitable del desarrollo tecnológico. Hacen falta unas inversiones cada vez más enormes en maquinaria para seguir produciendo, para estar a la altura de los niveles de productividad que permitan a cada empresa seguir compitiendo en el mercado mundial. Los costes de producción se hacen cada vez mayores, las ganancias disminuyen, las industrias se vuelven cada vez menos rentables. Lo que está pasando en el fondo es que la producción de valor se ha estancado y con eso se estanca también la producción de plusvalía, que es, eh, como sabéis, la eh, parte del, va, de la producción de eh, valor que eh, no se dedica a la reproducción de, de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Eh? ...estancamiento de la producción de valor a nivel global. Lo que no quiere decir, desde luego, que se haya eh, parado también la producción de cosas. ¿eh? No estamos hablando aquí de producción de cosas, de productos, de valores de uso... ...sino de la producción de valor, que es lo único que al capital le importa... ¿eh? De así nada impide que se vayan que se vaya produciendo una masa cada vez más enorme de cosas de productos y que, la vez la masa total de valor contenida en esos productos vaya disminuyendo. Se están produciendo cada vez más, más cosas y que valen cada vez menos que valen cada vez menos, eh, no ya desde luego en cuanto a valores de uso de utilidad para el consumidor, sino incluso en términos estrictamente económicos o dinerarios, de valor de cambio en el mercado. Pues bien, ¿cómo se consigue mantener una producción que rinde cada vez menos beneficios para el capital? <coughs> se consigue mediante el crédito. ¿Qué es el crédito. el crédito? El crédito podemos definirlo como un, eh, como un anticipo sobre las ganancias que se esperan para el futuro. O también como una ganancia que se consume antes de haberse producido. El, con este procedimiento, pues el capital se refugia en el crédito esas enormes cantidades de dinero que ya no se pueden invertir en condiciones rentables en las industrias productivas, en lo que llaman la economía real, todos esas cantidades se vuelcan en el negocio del crédito, en los negocios financieros y sus anexos la especulación inmobiliaria, la especulación en materias primas, el tráfico de drogas, de armas y demás, que son los únicos negocios que todavía rinden bastantes beneficios para que el capital en conjunto pueda seguir creciendo y expandiéndose, para que el dinero pueda seguir convirtiéndose en cada vez más dinero pero esas ganancias, esas sumas astronómicas de dinero que se mueven en los negocios financieros no corresponden ya a ninguna producción real de valor ni de plusvalía. Estamos en el reino del capital ficticio, en el mundo del puro simulacro. Eso es lo que ha estado pasando más o menos en los últimos cuarenta años. Si queréis una eh, fecha histórica para el arranque de ese proceso, podemos situarlo en 1971, cuando se abandona la convertibilidad del dólar en oro. Con eso se rompe ya definitivamente el vínculo entre la circulación del dinero y la producción eh, real de valor. Luego vienen las políticas neoliberales, la desregulación de los mercados financieros y todo lo demás la vertabrancha de las tecnologías microelectrónicas que vino a acelerar, por cierto, la sustitución del trabajo vivo por las máquinas y con eso el hundimiento de la producción de valor, el boom de la especulación inmobiliaria, la burbuja financiera y toda la historia que todos ya conocéis de sombra. <coughs> Lo que importa aquí y ya insiste en eso repetidamente es reconocer que ni el neoliberalismo ni la eh, fin eh, ni lo que llaman la llamada financiarización de la economía. Fueron la causa de la crisis ni de la eh, ruina de la economía real, como tantas veces se ha dicho, sino que fueron, por el contrario, la única salida posible que aún le quedaba a la economía del capital para sobrevivir su propia ruina durante unos cuantos años, retardar lo, más que se podía, el hundimiento que de otra manera se habría eh, producido, muy probablemente ya eh, 20 o 30 eh, años eh, atrás, hacia finales de los años 70, principios de 80, eh, por ahí. Eh, con eso, con esa eh, burbuja de alguna eh, manera, pues las, eh, la economía mundial del eh, capital y también eh, bueno, las... Eh, También eh, millones de individuos dependientes de esa eh, economía eh, se han mantenido con, eh, con vida durante unos cuantos años más. Eso eh, conviene mencionarlo porque por eso eh, mismo también es ilusoria eh, cualquier eh, esperanza de poder salir de la eh, crisis mediante un eh, simple cambio de política económica, eh, por ejemplo, eh, volviendo a las eh, viejas políticas eh, keynesianas de estimulación de la economía productiva por eh, medio del gasto gubernamental o cosas eh, por el estilo. Porque para eso harían eh, falta, para empezar, unas eh, sumas ingentes de dinero muchísimo más de lo que están gastando ahora en el rescate de la eh, banca unas sumas que bueno ya podéis ver tal cómo están eh, las eh, cosas no se podrían eh, conseguir más que mediante la pura y simple eh, cre eh, creación artificial de dinero dándole a la manivela y emprendiendo eh, más eh, billetes que es un, eh, un remedio que como eh, sabéis que varía eh, de inmediato a una eh, hiperinflación eh, mundial y luego, pues, tal vez después de un breve periodo de recuperación eh, aparente, eh, lo más probablemente al estallido de otra crisis mucho más eh, grave todavía que la que eh, tenemos delante. De manera que, en resumidas cuentas, no estamos ante el fracaso de una forma de gestión política que podría cambiarse por otra, sino ante el hundimiento de todo un orden económico, político y social. Un orden que ya no parece capaz de asegurar ni la mera supervivencia de la humanidad este orden del capital, del dinero, del trabajo, del mercado y del Estado se está encaminando hacia su propia ruina, lo cual... Este luego no es eh, para lamentarse desde luego, pero eh, ni menos eh, para nosotros que este siempre estamos eh, la gente de abajo que siempre estamos en contra del eh, capital y del eh, estado, eh, pero tampoco <coughs> tampoco es para alegrarse demasiado apresuradamente. ¿eh? El derrumbe del orden dominante no garantiza de por sí que de sus ruinas haya de surgir algo mejor. Esa rabia y la desesperación de lo, las millones de personas que han perdido su trabajo, sus casas y su eh, dinero... Esa eh, rabia no necesariamente habrá de llevar a una salida eh, liberadora, no puede llevar también al sálvese quien pueda a la barbarie, a la guerra de todos contra todos, que dicho sea de paso, eh, ya también lo eh, menciona, la guerra de... Eh, de todos contra todos, que no estaba en la prehistoria como eh, contaba eh, Hobbes en el inicio de antes de la civilización y del eh, Estado, pero que muy bien puede estar al final porque es la situación hacia la que nos están eh, llevando. Eh, puede llevar también a eso, puede llevar a las demagogias eh, populistas, a la caza, a los eh, presuntos eh, culpables, los responsables... Eh, sea, los inmigrantes sean los eh, especuladores, recordemos las demandas eh, demagógicas Eh, de mandar a la cárcel, a los banqueros, a los eh, políticos corruptos eh, y demás que se han hecho ir también entre nosotros, lo, con, lo cual pues, sirve muy bien, desde luego, para evitar, en todo caso, cualquier crítica de, los, de las verdaderas eh, bases del eh, sistema, cualquier eh, crítica del eh, capital, del trabajo, del dinero, de la mercancía y del eh, Estado, que aparecen, por el contrario, ahora como la civilización que tenemos que salvar. Eh, y es ahí eh, donde tampoco podemos ya estar del todo de acuerdo eh, como decíamos con Marx y con sus eh, discípulos ni en eh, general con los revolucionarios de otros tiempos ya no podemos confiar como confiaban ellos en que del derrumbe del orden capitalista eh, hubiera de surgir casi automáticamente eh, una sociedad más libre o más eh, justa en virtud de alguna ley de la historia que obligaría al capitalismo a producir no ya tan solo su propia ruina, sino también a las fuerzas liberadoras de todas las infamias que había engendrado. No hay nada de eso. Ahora ya no se trata tanto de echar abajo el orden dominante, sino más bien de encontrar salidas a la disolución del sistema que ya está en marcha. Pues bien, creo que con eso eh, ya tenemos suficiente de, eh, momento para ver por dónde va el libro de IAPE, eh, o mejor, para ver por dónde eh, va la realidad que estamos padeciendo. ¿no? Pues para eso eh, sirven los libros. Quiero dejarlo ahí para eh, dar paso al, al debate. Adelante, pues sí. Bueno, pues ahora empieza el... Bueno, pues ahora empieza lo mejor, ¿no? Cuando todo el mundo se calla, empieza a mirar el subredecente, luego mira el reloj y se va levantando. que está están en las eh, en, la, en la muestra en el de libro anarquista no, no sé si, si por su parte de decir por con los que de distribuyen lo aquí los amigos y y lotro este luego sí está 20 kg de azar eh colación la posibilidad que esa, eh, esa disminución del trabajo necesario el capital es eh, una amenaza de muerte y de destrucción, pues claro, evidentemente para nosotros, para la gente de abajo, pues podría ser una perspectiva, una promesa de liberación. Y trabajando cada vez menos, y eh, teniéndolo y dai un daiot da dietro in in in vuole e già che cosa io scusa che lo fondo e eh, chiaro la, la pregunta que cualquiera se hace de buenas nas a timeras no si hay, si hay menos trabajos si falta trabajo pues bueno ¿qué cosa ¿Qué, qué más, qué, qué más podemos pedir? menos, repartamos el trabajo que haga falta entre entre todos. Y, eh, bien, eso es, sería de sentido común, pero claro, eso es incompatible con el, con el funcionamiento del capital de las empresas, del dinero que necesita precisamente la expansión constante del trabajo humano, la sumistudidad de, de la dinero, la transformación de lo que podía ser eh, vida y de trabajo, de dinero y capital para poder eh, seguir creciendo, ¿no? De manera que es otro aspecto que ya menciono, de esas eh, propuestas de la ecología, de la sostenibilidad, de, de crecimiento y, eh, bueno, muy bien, con crezcamos, pero tengamos en cuenta y eh, para eso, con el mercado, con el dinero, con la mercancía, eh, con el capital y, y, y demás. ¿sí? Luego el tiempo, bueno, otro, otro de, las, de las aventuras, eh, del de, de valor de uso, ¿no? las aventuras de la utilidad, quizás están más que por escribir, están por hacer, game yeah. Sí, sí, este este claro, es un problema que está ahí, yo diría que no es un problema del, del libro, sino un problema del, del mundo, de la realidad y es un claro, por lo que, lo que se dice que lo, yo creo que también eh, los rasgos simpáticos de que es que no se presenta como un, como un profeta que ofrece la solución a, a, a se está planteando los está incluso proponiendo la manera de plantearlos eh, los problemas Eso, claro, de los intentos, de, sí, por ahí queda poco eh, claro, porque, bueno, son tentativas, son reflexiones, y eso de la demanda en cuchara, claro, viene a propósito de este, de este luego de esas eh, propuestas de producción casera, de plantar, de plantar verduras en el, en el huerto de la, de la, de la, de la, de la casa, y... ...intercambiar con los, con los amigos... ...claro, está muy bien... ...por cierto que el, el autor de eh, Yapi también, también, también lo hace... ...cantar unos... ...unos... ...unos... ...unos... unos, unos videos, pues, eh, ...bastante... Eh, muy, eh, ...muy... ...muy bueno... ...claro, no, no está mal... ...pero claro, hemos de pensar... Bueno, ...vistas las... Eh, ...las dimensiones... ...del, del problema... A ...lo que pensar un poco más en... en, en eh, ...con las... ...eso también... Sí, vamos, lo quiere dice con eso era Cuchara es que no podemos tranquilizarnos con, eh, con, con, eh, con, eh, con eso. ¿no? Aunque haya, eh, aunque haya eh, una docena de huertos ecológicos eh, autogestionados en la sierra de Colserola, pues, eh, si se viene abajo la, la economía del de de área metropolitana de, de Barcelona, no vamos a resolver las cosas. ¿no? So, hemos de de de quitar que no no hacía muy alentador de, de, bueno, de pensar en esos eh, términos de de organizar pues las eh, la mira eh, la reproducción de la, eh, de la vida fuera del capital fuera del mercado fuera del dinero por eso se puede dejar en un círculo de amigos pero se puede habrá que, que ir un poco más un poco más un poco más bien eso sería, o sea, pasado, bueno, indignados a las a las plazas pues, no tiempo porque, bueno, tengo soy de los que, que tenemos queremos la, bueno, la la, la, la desgracia eh, no, no trabajo todavía no tengo mucho tiempo para para estas para esas eh, cosas, tendía a salir a lugar de Eh, de erisco tiene de politiquería eh, como cambiar la, la ley electoral y pues discutir cómo podemos eh, reorganizar la vida en los, en los barrios como podemos eh, reorganizar eh, los suministros la, la agricultura la, la producción y, eh, todo lo demás es difícil es eh, largo pero bueno es eh, más menos lo que tendríamos que, que plantear ¿no? eh, a ver, más si, sí, ¿no? Yo quería preguntar a los economistas si que fue de tantos <coughs> meses yo soy de de Sabalais yo en una bien había, había pensado había hecho planificación a medio plazo teniendo en cuenta por ejemplo lo que es, lo que es la evolución de la demografía sí. la población activa la población dependiente y los recursos que se necesitan y se, y se necesitarán ...a atender... A, ...a esta tendencia natural... ...a la que... ...a la que se alimenta la población... ...o sea, estamos en una sociedad... ...que vamos camino hacia el envejecimiento de la sociedad. cada vez vivimos más... ...y para que esas personas que, que, que lleguen, lleguen... ...lleguen a la... ...a la población... ...y tengan derecho a un recurso... Tendrán que diseñar uno de los recursos para satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué, qué pregunta, qué pregunta concreta, ¿no? La pregunta completa es, ¿qué pasaría y qué puede pasar si mañana el Estado, el Estado o los ciudadanos fijaran? El dinero, el dinero que se ha dicho. Que se va a destinar a la banca, no se, va a, no se va a destinar a la banca. Ese dinero se va a destinar solo y exclusivamente a intereses sociales. Lo, lo comentaba que comentabas tú que habla el, el autor de, de este libro, ¿no? O lo que comentaba Miriam, ¿no? Yo no, no recuerdo. Hospitales, enseñanza, servicios públicos, políticas activas de empleo, Ah, ya. O sea, yo sé que en el campo de la demografía pues hay, hay especialistas y pienso también que de, de, campo de, de la economía que lo que hacen estudios estudios, estudios de eh, estudios globales en el que se, se calculan calcula normalmente cómo va las necesidades económicas que es, se tendrán que presentar en detalle oportunamente para el mantenimiento de la pregunta. No he entendido muy bien la pregunta, pero Más o menos lo que te voy a responder a ver si lo respondo yo creo que o creo que la cuestión de de los recortes de alguna forma se pueden entender también porque no es rentable y hay algún autor que defiende que, que, que el estado de bienestar también frena el crecimiento aunque haya Su, su desarrollo, el desarrollo del capitalismo keynesiano. Y para mí un, un ejemplo claro es las reformas universitarias, por ejemplo. ¿no? Sobran licenciados, no interesa que haya, digamos, invertir más en universidades, al menos públicas, y, y de alguna forma todo lo que el sistema... Eh, socioeconómico capitalista no, no le interesa, no se invierte ahí. Eh, yo sí que conozco al menos un par de estudios que, con, que hacen previsiones de demografía y de sistemas de pensiones. Lo que al menos me han transmitido estos investigadores es que previsiones a muy largo plazo tampoco son muy fiables, por un lado, y por otro lado, y eso digamos puede responder... Eh, igual o mejor que yo eh, las compañeras de DAIFA eh, el debate sobre las pensiones es un debate distributivo es un debate de, de distribución de la renta también un poco ligando lo que había comentado en mi exposición más que o sea, es un debate político en el sentido de que se puede dedicar a un lado a otro en función de de intereses y, y posibilidades pero también de capacidad de hacerlo ¿no? o sea nosotros podemos querer que se haga, pero la estructura socioeconòmica i política dominante va, per otro lado, com he comentado al principio. Bueno, eh, el primer que hem d'entendre és que no és una qüestió tècnica, és una qüestió política, quan parlem eh, quina necessitat de despesa hi ha i com es finança aquesta despesa. No? Però fins i tot les qüestions tècniques que, com deies tu, doncs, aplicant pautes demogràfiques i, i, i, i, tal, i tenint en compte les limitacions dels, que hi ha els estudis a molt llarg termini, sembla ser que les necessitats de despesa per, per cobrir mm, l'envelliment de la població no són tan elevades. D'altra banda, eh, s'alliberarien recursos d'altres despeses perquè farien faltar menys, per exemple, doncs, amb, amb educació o bueno, cura de, de despeses relacionades amb, el, amb els nens petits, perquè bueno, l'estructura demogràfica no requeriria tanta despesa. No? I d'altra banda, eh, el tema de les pensions, com gran major part de la protecció social de l'estat del benestar mediterrani que tenim aquí, depèn de les contribucions salarials que es facin, amb la qual cosa la, el comportament del món laboral té molt a veure amb tot això. I el que estem veient és un retrocés d'actius, de persones que estan treballant activament amb la crisi, i també un retrocés dels salaris. Llavors, això no té un impacte directe amb, amb les necessitats de de despesa sinó al revés, o sigui, com que cotitzarem tan poc perquè haurem treballat poc temps, haurem estat molt de temps a la l'atur i perquè els dos salaris seran molt baixos la despesa que, que haurà de fer l'Estat serà més baixa també. És el, el que comentava el Lluís abans, és una redistribució eh, entre treballadores i és un salari diferit. Llavors, tècnicament, si, si no... Si sí, el món laboral està en retrocés, el tema de la protecció social, que està molt vinculada a aquest món laboral, també. Per exemple, la, la seguretat social, avui en dia, és el nivell de govern, el nivell d'administració pública, que més s'apropa a l'equilibri pressupostari. Té un dèficit molt petit. Únicament la seguretat social contribueix al l'1% del dèficit públic de l'estat espanyol. En canvi, la seguretat social fa el 32% de la despesa. Si amb aquesta crisi que s'han perdut més de 3 milions de llocs de feina, la seguretat social pràcticament està en equilibri, doncs vol dir que, bueno, que, que, que la, la seva estructura és prou potent com per aguantar aquesta mena de prediccions. Són prediccions molt catastrofistes. Bueno, yo creo que ya lo han dicho mis compañeros economistas y no hace falta que diga yo mucho más, pero en todo caso yo diría, primero, estudios existen. ¿eh? Muchos estudios de lo que va a pasar cuando los viejos seamos todavía más viejos o haya más viejos. Y y, y, y perspectivas de qué va a pasar en el futuro. O sea, Estudios de esto hay de todo, que depende enormemente de la ideología de quien los hace y, sobre todo, de la ideología de quien los paga. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, dicho Elena, me parece muy bien, eh, no son problemas técnicos, son problemas políticos. Y, entonces, en una sociedad que se organice de futuro, lo que está bastante claro es que con la capacidad de recursos que existen, con las tecnologías actuales, y con el, la ampliación de trabajo que hay, recursos hay muchísimos para todos. Todos están, todos los comentaristas que hacen este tipo de trabajos dicen recursos para que no haya hambre en el mundo hay de sobra. Es un problema, que también lo ha dicho Luis, de tipo distributivo. Entonces, el problema no es… A ver, esta imagen de que tienen que venir unos técnicos que hagan un programa ideal es tener una visión de la sociedad como muy generada desde arriba, quizá porque tenemos una cierta imagen de cómo han sido algunas revoluciones, pero esta imagen de decir bueno que haya unos técnicos que nos hagan un plano. No, no, la, la transformación social tiene que ser una cosa mucho más dinámica y la mayoría de los que pensamos en una transformación social tiene que ser una transformación mucho más desde la base, Y entonces los recursos que haya, los que haya, se tendrán que repartir de una manera diferente. ¿Y qué pasará con los viejos? Pues hay bastantes estudios que demuestran que no pasa nada con los viejos, que es un problema puramente construido para conseguir que aumenten las pensiones privadas para el capital financiero, que es el gran negocio de capital financiero. Es decir, que recursos hay y que es desde la estructura social y desde la lucha social, ...como se tiene que organizar la distribución de esos recursos. ¿Cómo se hará? Pues no cabe la menor duda de que hay diseños, ¿eh? hay montones de trabajos de prospectiva por ahí. Y en mi opinión personal no sirve ninguno para nada, porque todo dependerá de la correlación de fuerzas políticas que haya... ...y de cómo pueden funcionar y de cómo podemos funcionar. Incluso hay trabajos hechos, por ejemplo, sobre la viabilidad de una renta básica para toda la población. Y existe, y parece que es viable... Entonces, lo que quiero decir con esto es que toda esta preocupación de aspectos técnicos es, en cierto modo, una desviación de hacia dónde nos quieren llevar. Porque si hay menos dinero, pues los viejos tendremos que pasar con menos, pero los demás también. Pero el problema no es de los viejos, el problema es que en este momento, por ejemplo, a pesar de la crisis... España tiene la doble produce doble que el año 1977. Y la población solo ha aumentado un 25% y nos están diciendo todo el tiempo que no hay dinero para nada, ni para pensiones, ni para educación, ni para educación salud, ni para nada. No, no, dinero hay, vaya que sí hay. Lo que pasa es que uno se tiene que preguntar dónde está. Entonces, empalmando un poco con la otra compañero que preguntaba antes acerca de las alternativas y todo esto, Yo creo que tenemos que tener una visión de las alternativas mucho más dinámica y, sobre todo, no hecha por unos señores. Porque el gran problema, por ejemplo, de la Unión Soviética, yo, fue, yo creo que fue… Había muchos, ¿eh? pero entre otros, la idea de que alguien tiene que hacer un plan. Bueno, igual hay que hacer un plan, pero ese plan tendrá que tener una base mucho más importante. Entonces, yo diría, estudios de los que tú dices hay… Pero dicen cada uno lo que te conviene. Si lees lo que hacen los empresarios de la banca de este país, te dicen que las pensiones están en déficit desde el año catapún, cosa que es mentira total. Entonces, bueno, simplemente quería decir que el problema, como lo ha dicho, es político y distributivo. ¿eh? Y recursos parece que hay para vivir decentemente si se repartieran bien. bien eh, sí poco queda aquí añadir ¿no? ah, parte eso sí desde luego que eso de este lo que si hay una crisis que es eh, que es mentira este de este lo que es un puro invento que es ahí sí que, que son ciertas las parece que son ciertas las teorías de la conspiración no sea sé, una crisis inventada por eh, eh, aguada para, para eso, eso de, la, de la crisis de las eh, de las pensiones no habría que además bueno ya lo, lo explicado creo que, eh, muy eh, muy bien tal vez habría que añadir, bueno que se está Pagando con las eh, pensiones. ¿En que se gasta uno la, la pensión? Eh, en pagar alquileres o eh, hipotecas, por ejemplo. O sea que, vamos, ahí estamos pagando no la subsistencia de los, de los jubilados, sino que estamos financiando indirectamente la, la especulación inmobiliaria. ¿eh? estamos pagando medicamentos para los eh, jubilados es decir que estamos, ahí se está subvencionando la, eh, la industria farmacéutica, ¿no? porque hay que pagar los eh, patentes de, de medicamentos de los de los, de los monopolios ¿no? en lugar de, de hacer una, una industria nacional y, de genéricos, por ejemplo, y repartirlos al, a precio de, de costes, no se gastaría menos, sería una, un nos sea, de eh, soluciones mucho más sencillas incluso dentro del dentro del eh, mismo del mismo orden del, del, del, del capital bloque que lo que claro, existal al final quizá me, creo que, que habría que, que contestarlo brevemente por ir ilusión que se hace mucho y por qué esas enormes masas de dinero porque no se dedican a hospitales escuelas eh, etcétera yo diría que eso sí que es, es lo que no, no se puede hacer lo que sí podemos hacer es eh, tomar los recursos los hospitales las escuelas y hacerlas funcionar de, de, de otra manera eh, de dinero el dinero puede sólo pues puede servir para lo que sirve porque el dinero de est entrada pues es, es movimiento de dinero el dinero en lien eh, en la inmensa mayoría Y ahí no, como decía el capital ficticio es decir que, que consiste simplemente en la, en la en la fe en la valorización futura la compañía de, de la sociedad anónima de, de acciones de, que, que vale 500 millones de, de dólares. Y consiste eso pues consiste en simplemente en que en que mientras tú cotizan las acciones de esa de esa eh, compañía en las bolsas internacionales ¿no? si algún gobierno decidiera nacionalizar esa esa empresa bueno, se pueden nacionalizar las tierras se pueden nacionalizar las las fábricas se pueden nacionalizar eh, los yacimientos de petróleo pero no se puede Y eh, nacionalizaron la sociedad financiera porque en, eh, a la mañana siguiente esas, las acciones de esa, de esa sociedad habrán bajado a cero y los, los 500.000 millones, mil millones de, de dólares se habrán quedado en, en, en, en nada. ¿no? No, no era que eh, nacionalizar el dinero, solamente se puede. El capital y en particular el capital financiero el capital itinerario pues solamente se puede usar en un sentido capitalista es decir invirtiéndolo para que se convierta en, en más en más eh, dinero Las propuestas de, de luego de destinar ese dinero a fines sociales desde luego me prescindir completamente ilusorias bien más se acaba ¿no? Sí Suizo. Su su su su su seco, seco. Seco. A todos nosotros, pues, de 2.000 euros, a todos absolutamente, y cada uno puede hacer lo que mejor le gustaría hacer. Mm, renta es base. decir, que sí. Pues, sí. no tiene problema Entonces, a la Entonces, <coughs> Bueno, me voy a adelantar yo a responderle, porque le voy a decir que hay un estudio hecho sobre cómo hacer eso en Cataluña. Y ya se está hablando mucho en Cataluña. O sea, está usted preguntando sobre lo que se llama la renta básica. Y es un planteamiento de cómo poder hacer una distribución del producto social de forma diferente. Bueno, eso está… Hay cada vez más gente planteando ese, ese tema… Hay muchos estudios hechos, ya le digo que hay uno hecho sobre Cataluña que demuestra que era perfectamente factible, incluso en el capitalismo, en un periodo de 20 años, siempre que fuera un periodo de crecimiento, ¿eh? de un crecimiento de 2% por ahí. Pero hay bastantes estudios hechos en distintos sitios también. Es una correlación de fuerzas. Hay quien opina que es una parte del estado del bienestar que integraría todavía más a la gente en el capitalismo hay quien opina, por el contrario, que podía ser un buen instrumento para romper con el capitalismo porque se rompería el punto clave del capitalismo, que es el mercado de trabajo. Porque si usted no tuviera obligación de trabajar, lo cual no quiere decir que no tenga derecho a trabajar si quiere, pero no tenga derecho. Claro, es un trastocamiento tan completo de las realidades del capitalismo actual que supondría una gran diferencia. y Hay gentes en plan socialdemócrata que están trabajando en esa línea, hay incluso una red europea, que si quiere verla, en... hay una web que se llama Bien, y hay un grupo bastante activo en Cataluña trabajando en ese tema, que están intentando introducirlo como aspecto más bien de parte del Estado del Bienestar. Hay otra corriente de pensamiento que está intentando introducirlo como instrumento de lucha contra el capitalismo por destruir, precisamente, las premisas básicas del mercado de trabajo. Pero las dos líneas existen, las dos líneas están trabajando muy activamente, y si hubiera fuerza política para ello, fuerza social, a mí me gusta más hablar de fuerza social que política, no tendría por qué ser imposible, pero mi colega aquí ha dicho algo muy importante acerca del último Estamos en el capitalismo y en el capitalismo las fuerzas van en otra dirección. solo luchando contra el capitalismo. Yo creo que solo luchando contra el capitalismo es posible que se llegara a una renta básica que llegará en Suecia, igual sí, porque es un país muy rico y ya tiene un Estado de bienestar muy potente. Yo tengo mis dudas, pero una cosa más generalizada, supongo que requeriría un cambio hacia, o sea un cambio contra el capitalismo primero. Y luego una sociedad donde cualquier persona tuviera sus medios de vida sin necesidad de… pasa es que ahí hay otro punto, que sería decir, ¿y cómo se proporcionan los bienes colectivos? Entonces, hay propuestas también con eso, etcétera, etcétera. O sea, yo no creo que es el momento ahora de explicar todo lo de la renta básica, pero decirle que es una idea bastante generalizada, con detractores y favoritos en dos líneas distintas. ¿Estás tú? Ha contestado el Luis luego la pilar y si queremos un plantanismo porque tenemos que regar de chiquito y no pagaza vaya un poco más espera no, Luis espera espera responde Luis a lo que a la pregunta luego tú y luego pilar bueno desde mi perspectiva y tampoco es una postura de hice ni mucho menos pero es mi perspectiva o sea yo no me voy a oponer a un planteamiento de renta básica a mí me parece que todo lo que sea un avance social es positivo, sin embargo, quizás estaría dentro de los críticos, no detractores, pero de los que tenemos nuestras dudas sobre la posibilidad de implementación en términos de el capitalismo keynesiano, o digo, una perspectiva keynesiana tiene sus límites también en estos términos, y evidentemente tienen que ser países que tengan capacidad de, de generar suficiente riqueza para, para financiarlo y en época de crisis es complejo eh, pero lo que quiero poner más énfasis en es en que yo creo que en la medida de lo posible deberíamos de tratar de potenciar la capacidad de retomar de recuperar el control social de verdad, de la protección social. Es decir, en los orígenes del sindicalismo se, crea, se crearon mutuas, se crearon eh, instrumentos para combatir el desempleo, etcétera, ¿no? bolsas de trabajo. Eh, es un hecho constatado, digamos, defendido incluso, explicado, mejor dicho, por, por socialdemócratas varios, eh, que el, una de las funciones del Estado del Bienestar fue integrar el conflicto social y, digamos, integrar la protección social, de alguna forma, en la gestión de las relaciones laborales, industriales y de, de la pugna distributiva. ¿no? Entonces, sin oponerme, es decir, si aplicar una renta básica, que ya más o menos, no, no en estos términos, pero existen rentas mínimas, aunque también es, no es lo mismo, evidentemente, pero eh, de alguna forma, digamos, se articulan de forma muy débil algún tipo un mecanismo de estos eh si ponerme a ello mi postura es tratar de potenciar estas otras cosas que he dicho, Yo ¿vale? no, solo decir, yo a las diez me tengo que ir. ¿Esto lo mira a lo alto? Podemos ayudarte, podemos... La tequina, sí. A mí me parece que, dada un poco la hora que es y dada un poco las dificultades de comunicación, yo lo que diría es que en cada circunstancias específicas, el capital aprovecha de la crisis para introducir la estrategia que le interesa. Estamos hablando de la Unión Europea donde utiliza una estrategia de los programas de ajuste. Y probablemente en Canadá, con las poblaciones indígenas o con las poblaciones autóctonas, llamémosle mejor, pues está utilizando otra estrategia y el capital utiliza también el territorio siempre. Pero mmm, creo que no es una novedad especial y yo, para nosotros, y yo diría que aquí el tema territorio se trata de otra manera muy diferente también y el tema de la explotación territorial algunos le darían mucha importancia en este contexto pero mmm, me parece que mmm, aceptando que en cada región en cada región del mundo quiero decir el, el capital sigue la estrategia que le puede favorecer más no sé si es el momento de detenernos a pensar lo que pasa en Canadá con las poblaciones autóctonas, porque no nos tocaba hoy, digamos, o sea, porque estábamos hablando de otro tema, ¿no? Está bien su llamada de atención a que no estamos hablando de todo, sino que estamos hablando de un punto específico, diría yo. Bueno, yo me voy. Lo siento mucho, pero pido excusas, ¿eh? yo me tengo que ir. Buenas tardes. Es eh, un momento, porque también nos ha preguntado, cuando hablaba de la venta de casa, ¿sí? ...que sea un benefactor... ...ni mucho menos... ...o sea, es ese carácter que los más estatistas... ...o los que procedéis de, de transformaciones... ...que el Estado en, en otro régimen no capitalista... se comportará de otra manera... ...cuando la historia nos ha demostrado... ...que los socialismos gubernamentalistas... del Estado hay desconfiar siempre... ...igual que el capital... ...entonces esa especie de simulacro... ...que nos venden ahora como la panacea... ...de la venta básica cuando ya no hablo de, de Suiza y, y los extractores de capital y las bancas secretas que tienen los capitalistas de aquí de el mundo, sino que, cuando hablo de la de aquí, de los proyectos que se plantea me parece bastante retórico eh, y un discurso bastante pacífico porque se emplea dentro de los... De, eh, con una igualdad fixicia, o sea, la venta con un carácter universal, pero restrictivo a los estados-nación existentes. Entonces, una venta universal que... que en, que detrás de ello hay una clara de los productos que se consumirán sin trabajo, ya sea de los unes eh, y de la extracción de recursos, como, como sencillamente de, de, de, de, trabajo de los que trabajan en el país. Entonces, aparte de eso, o sea, se, se tendría que plantear o, eh, en otra sociedad donde la igualdad ya se hubiera asumido. ¿En qué sentido tiene plantear una venta básica universal, es decir, que la cobran los billetes, los botín, los ricachos, los banqueros, los empresarios, los explotadores, los de los políticos, los jueces, los militares, o sea, los monarcas, toda esta gentuza, los curas, o sea, toda esa gentuza que hemos compartido desde siempre desde el anarquismo, serán receptores, como si ya se hubiera asumido la igualdad celestial y, y, y, y bueno, ya el paraíso. No, no, o sea, el, el planteamiento de esa venta sí que sería una sociedad alternativa, donde ya la igualdad se hubiera sumido por las luchas y por, que ya no sería una sociedad del dinero, de, de la mercancía, ya ¿eh? sería otra cosa. Entonces allí la venta básica sería una necesidad de que cualquier ciudadano eh, que viviese allí, cualquier individuo tendría que tener los recursos, las necesidades naturales estas cubiertas, más incubiertas, por el hecho de estar vivo pero en una sociedad tan desigual que, que ha hecho, probablemente la acabarían pagando la gente trabajadora, clases medias, como decía la Miren. O sea, y además todos los trabajos que se han hecho sobre simulaciones de la renta básica se basan sobre, en Cataluña, ¿eh? Me refiero se basan sobre el sistema fiscal actual. O sea, no se está potenciando otras fiscalidades, vídeo... No, no, se hace con estudios y simulaciones de economistas, de economistas la, eh, las fiscalidades actuales. Entonces ya sabemos quién paga, y quién, quién la financiera y, y de qué servirá. Servirá para que los empresarios bajen más aún los salarios y exploten más a la gente con, el, con la ventaja de que ya tendrá esa subsistencia del salario garantizada por el Estado. O sea, que, que es sospechosa más que sospechosa quienes nos venden la renta básica. Sobre todo cuando la dicen que la recibirán todos se militará a nuestro Estado-Nación, no será universal, real, de todo el mundo, y sobre todo porque la percibirán los que ya tienen garantizadas, más que garantizadas, los bienes pasivos. Entonces, eh, es mi, mi objeción a ese discurso. ¿Entramos contigo? Yo, por alusiones. Muy brevemente quería ya que tenemos poco tiempo, responder dos cosas y Siento eh, tener que despreparr que dos veces de la compañera que sé que se ha, que se ha ido lo, lo siento lo primero, sí desde luego lo que está eh, pasando en el, en el Canadá y eh, expo el expolio de, las, de los recursos y la, la, la agresión contra los pueblos originarios, sí tiene directamente que ver con la, con la crisis que estamos, que estamos eh, padeciendo. Yo mencioné ya de, de entrada eh, lo, lo más general que es la necesidad del capital de producir cada vez más y de producir cada vez más eh, quiere decir también consumir cada vez más recursos ¿no? el capitalismo este este luego desde el inicio es un, es un expolio de la, de, la, de, de la tierra de los recursos y, y, y de todo pero eso además ahora sí parece que se está agravando en, mucho, en muchos aspectos eh, por qué pues precisamente porque ya no se produce plusvalía porque ya no, ya no se puede sacar ninguna Eh, ventaja aumentando la eh, ulteriormente la, la productividad del, del, del trabajo entonces en que eh, como consiguen las, las grandes eh, empresas sus beneficios todavía pues simplemente mediante la la guerra por los por el control de los recursos ¿no? Finalmente, el que gana más no es el que produzca con más eh, con más rentabilidad que compita en el mercado, sino que el que controle el petróleo, el que controle la producción de alimentos, el que controle la producción de esto y de, de, de aquello. ¿no? De eso hay tanta guerra y tanto, tanto, tanto, tanto expolio, tanta invasión. Es un aspecto, creo que, bueno, importante de la, de la, de la crisis eh, actual, ¿no? la degeneración, bueno, y kursk que es otro de los eh, autores en que se inspira ella, que habla de la degeneración del, del capitalismo en la guerra de, de bandas, ¿no? lo que está pasando bueno, en Canadá de manera más, más brutal que aquí, en muchos países del, del África de una manera mucho más brutal todavía que, que aquí. Y pues ya no hay capitalismo, hay guerras de, entre bandas armadas por controlar los recursos de, de esta región. Y ahí desde luego las empresas transnacionales están, están medidas también. ¿no? decir luego lo otro en cuanto a la, a la, eh, a la renta básica muy, eh, muy rápidamente eh, yo hace hace más de, cuando, cuando fue más de sí, más de veinticin años que publiqué un panfleto contra, contra eso cuando eso ni siquiera se llamaba eh, renta básica, entonces hablaban del salario social los, eh, bueno los eh, los forofos de, de Tony Negri y esa gente, luego aquí, el, ¿cómo se llama? Luis, Luis Racionero, que sacó el libro aquel de, de Paro al Ocio contra este, me, me, me dirigí, sí. Y a dir dos cosas más. Primero, que eh, la relación de, de salario, pues es, es siempre una, eh, una relación de, de dependencia. ¿eh? Con esto es lo que diría yo que, que, que hay que, que hay que romper precisamente ¿no? eh, en la relación de trabajo asalariado, no bueno, de dependencia, pero afortunadamente la dependencia es, es, es doble ¿no? eh, el eh, trabajador depende del capitalista para cobrar su, eh, su salario, pero el capitalista depende también del, del, del trabajador. Eso, bueno, todos lo sabemos y en eso reside la, la fuerza de la, de la clase trabajadora. Cuando paren los trabajadores, pues pues eh, para todo. El que cobra la, la renta básica, que hace cuando, cuando no le pagan lo bastante? No tiene nada que hacer no puede hacer más que, que cobrar y calearse, o sea, la, la situación, si os imagináis, la situación una población que vive de, de cobrar un, un salario sin, eh, sin, sin ninguna contrapartida, pues... Eh, peor todavía que la del asalariado porque no tienen ni siquiera la posibilidad de ponerse en el huelga. eso sería la culminación de la oresión capitalista sin explotación si que no una sociedad liberal en una sociedad libre no puede haber salarios de entrada porque desde luego si si los medios de producción son de los trabajadores pues no hace falta que haya salarios habrá una reparto directo del, del producto entre entre todos ¿no? que se hará pues, de, eso, se, se puede discutir pero no se hará por, por medio de, de salarios que eso sea viable dentro de, de esa de esa sociedad pues eh, menos todavía como como táctica del Eh, para superar el, el capitalismo, bueno si si, eh, si si suponemos que todos los capitalistas son son subnormales de, como para, para pagarle a cada cada uno de dos un sueldo eh, principesco para que podamos vivir sin sin trabajar y luego se dan cuenta de que nadie ya quiere trabajar en sus fábricas, pues no creo que francamente no no creo que, que sean tan tan tontos como para dejarse en llegar eso ¿no? otra cosa es que bueno claro que que paguen un poquito a cada, a cada uno es una bueno una especie claro yo me mucho me temo que si eso alguna vez se llega a realizar será algo algo así una especie de ha ampliado una renta de inserción eh, eh, mínima para, para, todo, para, para todo el mundo. En fin, también es curioso, no solamente la izquierda, parece que también, no sé si los economistas sabéis más de, de eso, parece que también los los eh, neoliberales, la escuela de, de Freitman y los, los Chicago Boys, de, de esos habían eh, barajado esas, esas propuestas de la, de la renta. Eh, la renta social, no lo he visto, pero sí, eh, claro, eso, algo de eso podemos, eh, podemos ir a ir a parar. ¿sí? Claro, sí, eso de es la renta básica, tiene la ley, para algunos, de, que suena muy muy práctico, muy concreto, muy eh, inmediato, eh, etcétera. Yo sea, diría que si hemos, algo hemos de, de, de defender como medidas, como eh, medida práctica inmediata, no será la renta eh, básica, sino la, la gratuidad, ¿sí? simplemente lo que hoy lo que todos conocemos de, como como servicios públicos ¿eh? que hay un parque y tú puedes caminar por ahí sin sin pagar nada. ¿eh? o que haya, bueno, en algunos países, pues hay escuelas que son eh, gratuitas, o hospitales que son eh, gratuitos, o qué no sé, eh, o el servicio de, de bomberos, pues que todavía es gratuito, algunas eh, bibliotecas son gratuitas, eso es lo que, lo que hay que generalizar a toda la, la economía. ¿Alguien quiere a coste? Sí, a a sin sí, beneficio. O sea, sí. coste cero, o sea, Sí, sí, sí, sí. no, no, sí. asistencias. Claro, yo lo probé, también. No. Es que, Bueno, anem a fer ramos, no? A veure, en primer lloc, per al·lusions, jo he comentar-vos que ni la miren ni jo ni Taifa doncs pensem que, que l'Estat sigui, bueno, vull dir, pugui fer alguna cosa ni dintre del capitalisme ni fora del capitalisme. Nosaltres no som estatistes, no creiem que cap societat pugui funcionar des d'una concentració de la riquesa i del poder amb unes estructures jeràrquiques. No? Això, bueno, que, que quedi ben clar. Eh, I en segon lloc, penso que estem una mica confonent el que són alternatives i instruments. Jo estic d'acord amb el company, no podem parlar d'alternatives dintre del capitalisme, les alternatives són la societat a la qual aspirem i estan fora del capitalisme i requereixen eh, trencar amb tota la base i construir una societat alternativa. Tot i això, els, hi ha instruments per arribar a això. La renda bàsica, jo ni la defenso ni, ni la critico, però la renda bàsica, com molts altres temes que han sortit, dels horts urbans o el que sigui, no són alternatives. És a dir, l'alternativa no és una renda bàsica per tothom a repartir a l'Estat amb una fiscalitat. Això no és una, una alternativa. Hi ha gent que ho confon. Això seria un instrument per trencar amb el capitalisme i anar a construir una societat alternativa, la renda bàsica o el que sigui. Llavors hi ha instru instruments que ens hi poden portar, hi ha instruments que ens poden portar amb una socialdemocràcia o amb un capitalisme al rostre humà, no? hi ha instruments més potents o menys potents. Però el que vull dir és que el procés de transformació de la societat és un procés dinàmic es dotarà d'instruments aquí ara dintre del capitalisme per poder-lo trencar no? anar-lo eh, foradant i anar-lo trencant fins que acabem amb ell llavors podem valorar si la renta bàsica o X instruments ens condueixen a en això o no però no podem dir que això són alternatives no, no són alternatives desitjables però van bueno, sota, sota cap punt de vista anticapitalista yo solo quería apuntar un par de cosas por un lado a mí o sea, para mí no es ningún problema que haya gente que defienda la renta básica en el sentido yo creo que desde el anarquismo deberíamos empezar a diferenciar lo que es quizás un trabajo técnico de alguna forma o un trabajo de estudio de algo que quizás en otra sociedad se podría implantar Diferenciar esto de su conexión con el discurso socialdemócrata. Y cuando digo que a mí no me preocupa es porque a mí lo que me preocupa es que en vez de dedicarnos a atacar duramente, que hay que, digamos, criticarlo, pero en vez de dedicarnos a atacar duramente no planteemos nosotros nuestras propuestas. A mí eso es lo que me preocupa. Porque si en un momento dado el anarquismo, el anarcosindicalismo, eh, cualquier... ...sensibilidad libertaria, tiene capacidad de convencer a la mayoría de la población porque tiene un, un discurso y un análisis bien elaborado, yo creo que eso es lo importante. ¿vale? Y dicho esto, aquí no se tratan alternativas porque nos han dicho desde la organización que tratemos la crisis y porque hay un tiempo limitado. Ahora bien, yo sí que creo que se están construyendo alternativas... ...no estoy de acuerdo con el discurso negativo, negativista... ...la precariedad laboral... El... ...o sea, es objetivamente un, un ataque constante... ...pero tenemos alguna herramienta... ...o todo es negativo o no, no podemos hacer nada. No sé, yo uno de los temas que... ...voy muy rápido... ...uno de los temas que me interesan y que estoy trabajando... ...es qué capacidad de poder tienen los trabajadores... ...es decir, aunque tú tengas un contrato temporal... Si tú tienes capacidad de organizarte mínimamente y estás situado en un punto estratégico en una empresa, puedes hacer una huelga y la, la bloqueas. Entonces, la precariedad laboral, el discurso de la precariedad laboral, hay que romperlo con la, con la acción y con el análisis y, y la estrategia, evidentemente. Y dicho esto, sí que creo que es posible configurar hoy, empezar a construir de alguna forma alternativas hoy y son más necesarias. No hay la cobertura de los estados de bienestar, o se va reduciendo, y no es algo ya de vicio ideológico, sino por una cuestión práctica será necesario construir alternativas, realizar una política de alguna forma prefigurativa de construir un, una sociedad nueva, una alternativa o alternativas aunque sean pequeñas, dentro de, de la sociedad capitalista, y eso está sucediendo.